The documentary scene upon the fractured screen, the dreadful poem scrawled upon the grump of pain. There's a policeman with an honest soul, the scene whose head is on the pole. He glances, as he fills his bride with with feeling of unease. knees. He briskly frisks the torn remains, dropping the print out, print and stains and endeavors to ignore the change that he walks into his knees. But his master in the dark. Throat. He hungers in his secret dreams, the heart and of cruel machine. His lover is not what she seems, and she will not leave a note. At last, a 1998 show. The situation tragedy. Grand Alpha slick with soap. Cliffhangers with no hope. The water gallery. The flooded gallery. <laughs> For she does her husband's morality. She decides to choose what he in the land of doing as she pleases, and outside in the crowd. The backdrops peel and the sets give way, and the cars get eaten by the play. There's a murderer at the matinee, there are dead men in the aisles. The patrons and the If the show is through silent looks away with the cues with the close of Marshall's smiles. That last 1998 show The Todd song No one ever sings The coffee chorus line The comedy divine The bulging eyes of puppets Scrolling by the screen Suena, suena, se me escucha, se me siente, se me sí siente, me mal va. no, voy a cambiar de micrófono porque cuido yo que este nunye el más falladizo de todos. A ver, este hombre, a ver, hombre, ¿dónde vamos a, a ir a parar con lo con lo mucho mejor que suena eh, utilizando este? Bueno, de todas maneras suene mejor o suene peor eh, este programa y el mismo, este programa y eh, Anedonia y estáis sintiendo Anedonia gracias a que estáis sintonizando Radio Cuca, Radio Cucaracha, la radio del queso de un kilo una coña, ya sabéis, eh, digo esta coña porque la gente cuesta y un huevo eh, quedarse con el con, la, con el nombre actual, el nombre abreviado, eh, que por esto de bueno, pues de 10 de... ...de modernos por la vida, de guays y tal... ...pues ponemos y en vez de... ...a ver... ...esto ya es Radio Cucaracha... ...¿no?... ...de toda la puñetera vida... ...esto cuando arrancó Furular... allá en 1983... puso se ha de nombre... ...Radio Cucaracha... ...¿podría haberse puesto cualquier otro?... ...pues podría haberse puesto... ...Radio Naranco... ...podría haberse llamado... ...Radio Pepín... ...o qué sé yo... ...¿eh?... ...o Radio Segilato... ...no sé... Bueno, Por poder, podía llamarse de muchas maneras, pero llamó a Radio Cucaracha. Y ese es el nombre que, que quedó para siempre, ¿no? Pasa que, bueno, pues eh, después de una serie de años, la gente, eh, no sé, en lo mejor es eh, que se popularizó la vacancia entre la gente. Y entonces, eh, en cuenta de lo de Radio Cucaracha, que resultaba muy largo, ¿eh? la gente empezó a llamar Radio Cuca. Está bueno, bien, ¿no? Porque... Eh, en muchos sitios de Asturias, a los cucaraches, que casi no les hay en Asturias, ¿eh? tiende a haber, no sé, mucho, un cuarto de calefacción, o una cosa así, ¿no? porque si no, eh, aquí hay mucho frío y mueren los cucaraches, tienen falta de, de calor. Pero en los sitios que les hay, ¿eh? eh, llámales cuques. ¿eh? Bueno, hayles en muchos sitios, llega a haber una en los picos de Europa, en el concelho de, ¿eh? de Valdeón. Que mira tú que si aquello no será frío, pues llega a haber una. Una cuquina, ¿eh? Una cuca, no cuquina. Además, eh, digo lo de cuquina a propósito, porque encima en asturiano, aparte de que las cucas son les cuques, son las cucaraches, una cuca, cuca, cuquina, y una guapina tal, pues quedó, fue quedando lo de Radio Cuca, ¿eh? Fuimos llamándonos Radio Cuca. Y a algún, bueno, pues a alguna mente allumada, ¿eh? Llumbreres, que también me que Dicho esto en en sin en sin ánimo de ofender a nadie, ¿eh? todo lo contrario. Eh, pues ocurrió así que en cuenta de, de poner Radio Cuca C U C A, pues podríamos poner llamarnos como estos radios ahí eh, del Spelis que son todos con letras mayúsculas que son siglas de no se sabe bien qué. Bueno pues podríamos llamarnos Radio Cuca ¿eh? solo con una Q y una K. ¿eh? Esto la gente cuesta y un web web ¿eh? cuando estás dando la, la nuestra dirección de, de internet a de la que, por supuesto, pues sintonizarse este programa y todos los demás que se sienten en, en la emisora. Bueno, pues eh, ya, a ver a nuestra página web, ya es lo más fácil del mundo, radio ¿eh? Pero la gente para escribirlo, montas unos enguedellos. Que si radio QKCUCA no, con Q y con K, vale, pues entonces pongo QUKA. no, no, solo la Q y la K, ¿cómo uso Y al final acaba diciendo, oye, escríbelo tú, por favor <ríe> Bueno, oye, pues lo que pensábamos que ya era un ¿eh? que ya era una buena idea eh, Una página web con una dirección muy sencilla y fácil de recordar Pues resulta que que no ya es sina pa, para todo el mundo, no ya Sina para toda la gente, pero bueno de todas maneras los que ya sois habituales ves de sobra que a través de www.radiocuca.rg podéis enterar de cuca también en caso de que teáis en esta ciudad en Dubio o en algunos barrios de Dubio de algunos alrededores de Dubio Pues también podéis sentir esto a través del 107.3 de la frecuencia modulada. Ya sabéis, nada más si estáis en en, en Ubiu o alrededor. Si estás sintiendo esto en cualquier otro sitio que no sea Ubiu alrededor, y que sí estás sintiéndolo a través del el triple o lo mayor y sí, sencillamente que descargaste el podcast de, del archivo.org, que es donde donde yo los cuelo, ¿vale? Eh, Todos los 268, me parece que, que van capítulos de Anedonia, van más. Lo que pasa que algunos no se grabaron. Eh, los 268 que están grabados, están, pueden sentirse, pueden descargarlos ahí a través de, de la plataforma esta del Archive.org. ¿eh? Que dicen que si yo me chunga que yo del gobierno americano, que no sé qué, bueno, pues qué quieres que os diga a mí, préstame de Dios, porque hay un sitio... Eh, que no te pide nada, que no tiene publicidad, que puedes descargarlo, bueno descargarlo sin pagar, hay muchos sitios. Lo que pasa que bueno piden que si bueno piden no te piden nada, más fuente sentir publicidad o de mi madre. Aquí no, aquí no. Y yo me no digo yo ¿eh? que tenga la, la mejor distribución del mundo, distribución en cuanto a ...bueno, pues a, a conocimiento por parte de la gente... ...que vaya mucha gente a archivo.org... ...seguramente no, seguramente no... Eh. ...hay muchas más otras plataformas... Eh, ...que están mucho mejor publicitadas y, y demás... ...y que, bueno, pues que lo faen... Eh, ...de una manera totalmente ilícita para ganar perres... ...normal, oye, pues... ...se <risa> si os ocurrió eso que es una muy buena idea... ...pues poner un montón de poscas y ordenalos y tal... ...y de esa manera, pues bueno, sacar algunos perres... cosa que me parece totalmente ilícita, pero a mí, ¿qué crees que vos diga? Yo cuelgo las cosas en archivo en que ¿Qué, qué más cómodo otros sitios? Seguramente, seguramente. ¿eh? Seguramente lleva más cómodo decir cuca que cucaracha. Seguramente lle más cómodo escribir nada más una Q y una K que c u -C -A. Seguro, seguro. Eh, seguramente lleva más cómodo eh, descargar los postcas o incluso colgar los podcasts en otros sitios, en otras plataformas. Pero yo... La comodidad no es precisamente uno de los, eh, uno de los pilares que sustenta la mi vida ni, ni uno de los conceptos que, que, que me guíen. De fecho eh, en sin prepararlo porque esto nunca preparado. no he preparado este programa ya sabéis de lo siempre no sé si me creéis o no me creéis tampoco yo una cosa que me importa especialmente eh, que, me, que me creáis ...y no me creéis por lo opuesto no no llega mi intención y el mi deseo ni va a hacerme más feliz que me creáis ni, no, yo cuento pero bueno que este programa está eh, siempre normalmente eh, sin preparar todo lo más eh, con de alguna de alguna idea ¿eh? ...y hoy pues ya que... ...dame de esta manera que lo dicho... ...no estaba preparada... ...entame ¿eh? hablando de una serie de situaciones... ...que en algunos casos son... Eh, ...más cómodas que, que otras... ¿eh? ...hay situaciones en las que la... ...la comodidad y un criterio... ...un criterio ampliar... ...para poderles describir... ...pues mira voy a aprovechar entonces para... hablar un poquñín de un... ...de un run que tengo en la cabeza... ya donde hay unos, unos cuantos meses... Bueno, no sabéis si, eh, si sabéis que en Radio Cuca, eh, aparte de Anedonia, hay muchos otros otros programas. No voy a ponerme ponerme ahora, acaba los torneos y quedar los que a mí más me pesten porque son muchos y ahora mismo, pues, pues no tengo ganas. Es eh, una cosa tan sencilla como esta, no tengo gana. Pero bueno, sí que voy a hablar de un de ellos que yo el que estaba sonando eh, en, en diferido en antes de, en antes de arrancar en Anedonia. Si de alguno de los que te sintiendo Anedonia ahora mismo a través de Radio Cucaracha. a través de la nuestra página web o, o, o por la frecuencia modulada eh estáis sintiéndola pues a lo mejor pues si te un poquillín antes el es 10 o a lo mejor iba esto el día con ello bueno el caso llegue en antes Estaba sonando un podcast en diferido, de, de un programa en diferido, perdón, no, no sé exactamente a qué concepto se refiere podcast y hay que descargarlo si estás sintiendo una cosa en diferido en la radio, también un podcast, o a lo mejor como me dice una amiga mía, una grabación desde toda la vida, ¿no? Digo, sí, efectivamente eso, ¿eh? <risa> bueno, pues eh, estaba sonando una, un programa de, de pasión de cine, ¿eh? un programa que supuestamente y de cine, bueno, y supuestamente y, y fundamentalmente y de cine, pero que también está chiscado de, bueno, pues de reflexiones, incluso a, bueno, normalmente eh a la a la película en cuestión, de la que se te ha, de la que se está hablando, pero también muchas veces, bueno, pues eh, reflexiones que a lo mejor mmm, tan es con pinces es respecto a la película. ¿Eh? pero bueno muy bien filaes y muy bien buscar esas conexiones por parte del del realizador ¿eh? el sol realizador que era el, el, el mi amigo cabezón que se me metía en el en el chat eh, años ha. Años. bueno pues eh, estaban en este en esta grabación en concreto haciendo una reflexión muy muy muy muy interesante que fastidióme cortarla ¿eh? entonces ya he dicho Y, pero bueno, en este caso la reflexión de la que yo quiero hablar y una que hizo en una serie de en un programa una serie dedicada a bueno pues, en su momento pidió una a la gente que formamos parte de esta radio, que si tenemos ganes, que mandaremos una lista con les, con nuestras 10 películas favoritas, las diez películas de, de la nuestra vida, así no lo la no él la encuesta. Bueno, pues yo pues, eh, mandé una serie de ellas y como fizo con los con los demás eh bueno pues dedicó y, y en el mío caso un par de programas a, a comentar eh, esas películas que yo ponía en mi lista. Ya os digo eh, comentarles no a lo mejor desde el punto de vista técnico eh, que también también tenemos eh, otro programa de cine que se centra mucho más en, en ese aspecto. Eh, Mancine, por favor, un programa que bueno, pues que yo un poquitín, un poquitín itinerante últimamente, pero que llega muy prestoso, eso sí. Eh, es y un programa para los que os guste mucho el cine. ¿eh? Eh, pasión de cine, yo siempre lo definí así. El programa que hacían antes, sesión continua, eh, ya era el programa de cine. Y era y el programa de cine para los que no nos gusten los programas de cine, para los que no nos atraen especialmente, porque eso, pues como lo vencé ya a, a otras cosas, pues bueno, a mí préstame más. Personalmente, claro, no quiero decir que, que cuando siento el otro, nunca quede bobo de, de la cantidad de conocimiento que. Eh, que se que, que se refleja que se refleja en él bueno pues la cuestión que eh, en uno de los dos programas que, que dedicó las películas favoritas de, de, de Stimenda que tenéis que tenéis en por bueno pues eh, comentó una habló de una cuestión ¿eh? de la que yo falo muchas veces ¿eh? y entonces él falaba también de esa misma cuestión bueno un poqueñ para Para complementar, para contradecir, más que para contradecir, para contrastar ¿eh? algún pensamiento que tenía él con, con los que tenía yo. Y que ella era eh, a cuenta de las necesidades creadas. ¿eh? Que él costaba a él un poco ver, eh, bueno, sentir a lo mayor. Estoy yo también, a lo mejor ahora mismo, interpretando lo mejor, después intervine él y dice, no, hombre, no, eso no es lo que yo quería decir. Bueno, no pasa nada, estoy programa y me digo lo que quiero, ¿eh? Y, y el, mi amigo en el del él, dice lo que quiere también, es, es una cosa muy guapa que tiene las radios libres, ¿eh? Esto va un poquitín en... Eh, al cuento de la reflexión esta que estaba haciendo en, el, en la grabación... ...esta que tuve que cortar porque llegó la hora. Eh, que bueno, que en el Radio Libre cada uno puede decir lo que da la gana. Eh. Entonces es que que, que, no, que no sé por qué no viene más gente a decir lo que da la gana... ...a la, a la Radio Libre porque porque quitamos. Bueno, seguimos con el, con el tema. La cuestión es que la reflexión aquella que, que él hacía en aquel momento... ...diva al rodio a cuento de las necesidades creadas... ...y él decía que bueno, pues que no sabía hasta qué punto... ...y eran necesidades creadas o reales... ...porque bueno, pues también en una serie de posibilidades... ...que, que podían considerarse una necesidad real... ¿Mm? ...él falaba en aquel momento de, del teléfono... ¿eh? de cómo quiero recordar porque ya hay tiempo de, de la primera vez que lo, de la última perdón la cabera, ¿no? la última vez que lo sentí tengo intención de sentirlo más veces porque decía cosas muy interesantes eh, un, decía de algo así como que cuando él ya era más pequeño en su casa no tenía un teléfono ¿eh? y en, cuando llegó el teléfono pues que bueno pues que ellos pareció una cosa muy Muy cómoda y muy útil y que no considera él que eso fuera una necesidad creada. Eh, que yo seguramente diría que el teléfono lleva una necesidad creada y él hasta cierto punto consideró una necesidad real porque, porque aporta comodidad. Bueno, pues mmm, yo como ya vos eh, comenté de alguna vez que hablé del tema de las necesidades creadas eh, y de la comodidad que, eh, que aporten, Bueno, yo decía eso de que eh, las tecnologías, digamos, esas necesidades creadas que yo conocí, eh, que ya nací conociendo, digamos, eh, para mí ya no son, ya no hieren necesidades creadas, tienen necesidades básicas. ¿eh? Lo que pasaba que eh, cuando llegaban tecnologías nuevas, pues no veía la necesidad de ellas, ¿eh? de, de insertarme en ellas. Pasamos pues ahora, por ejemplo, que yo sigo siendo un raro que, que no tiene un WhatsApp, ni, ni tiene teléfono listo. Yo tengo un teléfono tonto. Pero en la tengo un, un, un teléfono pequeño, aunque sea tonto. ¿eh? Eh, eso no deja de ser una nueva tecnología. Hay 20 años, pues no había teléfonos pequeñucos, ni listos, ni tontos, ni de ninguna manera. Los teléfonos tenían de estar enchufados. ¿eh? No había teléfonos, teléfonos de estos de... De andar con ellos para acá y, y decir con ellos a, a un sitio para el otro. Entonces, es, bueno, pues digamos que eh, no soy impermeable totalmente a esas nuevas necesidades. Básicamente, cuando esas nuevas necesidades eh, conviértese eh, ya no en, en una comodidad, sino en una obligación. Pues es más cómodo o menos, pero, pero conviértese en una obligación. Bueno, pues yo que conste eh, que tocando ese tema... ...pues después de sentir aquella reflexión... ...pues tengo tengo yo por mi parte reflexionado mucho... ...tengo reflexionado mucho y bueno, yo claro, por supuesto... ...llévelo a, a mi terreno, no penséis que seguir por ahí... ...con el tema de las necesidades que eso sin crear... Eh, ...llévelo más bien al, al aspecto de eh, hasta qué punto... ...esas necesidades eh, que yo digo creáis... pues hasta qué punto esas necesidades no son otra cosa más que sencillamente aportar comodidad. Y, y vosotros diréis, bueno, pues si son aportar comodidad, lleva una cosa buena. No lle a notar más cómodo. Bueno, pues no penséis que lo tengo yo tan claro que sea, que sea lo mejor estar ¿no? cómodo. Eh, a ver, partiendo ya de que eh, ese término, ¿Eh? ese concepto, el término comodidad y acomodo ¿eh? y hasta cierto punto, no tanto el concepto al que al que se refiere tengo yo cierta añe, ¿eh? cierta manía ¿eh? no me gusta mucho porque eh, van de 10 veces en mi vida que utilizan ese término como para ¿eh? pa, pa mancarme, para pa ir contra mí ¿eh? para echármelo en cara ¿eh? Eh, yo que sé, pues por ejemplo ¿eh? una vez eh, la última vez que me llamaron despectivamente eh, acomodado que ¿sí? sencillamente porque bueno me ofertaron un trabajo que bueno pues incluía la necesidad ¿sí? de marchar fuera de Asturias ¿sí? y de trabajar usando un quemador de dinosaurio muerto ya sabéis que mm, no tengo eh, no soy dogmático pero bueno a mí no me gustan los quemadores de dinosaurio muerto no me gusta conducir ahora veo yo me una obligación de, de una vez de ese mes en cuando por lo menos una vez a las semanas no me queda otro que conducir no me gusta no estoy a gusto no me siento bien ¿eh? Eh, pero bueno tengo que hacerlo y faigolo ¿eh? eh, por supuesto marchar de aquí bueno pues no lleve una cosa que me apetezca hacer y no pienso que tenga que hacerlo o tres personas eh, la sociedad en general piensa que bueno, pues que por supuesto que, que lo más importante de todo es el trabajo y si tú pierdas un trabajo que no te queda más remedio que marchar pues lo lógico es que marches no, pues especialmente si hay un trabajo bueno en este caso la verdad que hay que reconocer que era un, un trabajo bueno una, una cosa de esas que llamen oportunidad de crecimiento profesional ¿Eh? Que queda así muy guay, porque el crecimiento profesional. La mayoría de las veces, bueno, qué sé yo. Bueno, iba a decir, la mayoría de las veces son una mierda. No, hay gente que, que te ha interesado en ello, pues, no, pues, pues bien, yo personalmente no. Y a la persona que, que, que me entrevistaba, que no sé, por algún motivo, pese a que por teléfono ya dijera que no, no, que se implicaba esa serie de cosas y no tenía ganas emperros, en perros, en hacerme una entrevista personal. Igual, no sé. ¿Eh? no sé si porque estaba muy interesada muy interesada en mí ¿eh? o o porque tenía ganas de poder echarme en cara lo que lo que me dijo, dicho que que me consideraba una eh bueno díchamelo de otra manera porque ella era así muy civilina muy mística que decíamos en el ...nel mi pueblo... ¿eh? Eh, ...si era de este ...bueno espero que no te moleste pero... Eh, si, ...si me dejes voy a decirte una cosa... ...que, que yo pienso que estás un poco acomodado... ¿eh? ...bueno ya ves... ...eso eso yo es lo que opinaba... ...y entonces es bueno pues... ...digamos que, que esa vez... ...si ya el término ya me daba a mí... ...un poquínín de... ¿eh? ...un poquínín de aquello... ¿eh? ...esa vez ya fue el no va más porque... Ya sabes que yo siempre expongo la mi opinión al respecto, que me parece una aberración Ese tener que decir detrás de detrás el trabajo sería como el esclavo que corriera de un sitio a otro en busca de un amo, más o menos, no es exactamente lo mismo, pero yo muy parecido, porque al fin y al cabo, no sé hasta qué punto puede dices de... De algo similar a la situación de los esclavos en la esclavitud, el tener que dejar a, a la familia, a los dos amigos, el todo el to lugar, el tu sitio. ¿eh? Si te has a gusto en el sitio, si quieres marchar, coño, marches. Y hay mucha gente que, que quiere marchar, y hay mucha gente que, que quiere de, crecer profesionalmente, y para eso tienen que marchar, porque marchen. ¿eh? Pero la cuestión es que, bueno, pues hay una opinión general que que tienes que hacerlo y si no lo haces, bueno, bueno, bueno, por Dios, eso y una, una, una aberración, ¿eh? cuando yo considero la, la aberración al otro. Bueno, eh, esto no desea de ser más que una introducción porque yo tengo un poquillín de, de manía al, al término este del, del acomodo. ¿eh? Y, y sírvame ¿eh? para... Pa con el tema de, de las necesidades que yo digo que son creares y que yo digo que las necesidades estas creares eh, muchas veces vendes como una supuesta comodidad y no dejes de, de ser verdad vistes desde bueno, pues una óptica así muy grosera luego más, más finamente y, y pasan dos cosas uno que esa comodidad igual no tal Y otro que llegues, o yo por lo menos, ¿m? llego a, a plantearme a ver si realmente la comodidad llega de algo bueno o llega de algo malo para la persona. ¿m? Voy a intentar explicarme, me va a costar, pero bueno. Por ejemplo, ¿m? poniendo yo ya nací con teléfono, ¿m? entendámonos. ...o sea que a lo mejor el teléfono mmm, lo debiera considerar una necesidad creada... ...de hecho, bueno, pues mmm, creo que no lo considero porque me parece que es muy útil... ...¿podríamos vivir sin él? Sí, perfectamente... ...lo que pasa que, bueno, lo dicho, yo como ya lo conocí de nacimiento... ...parecería muy complicado... Eh, ...les cosas que ya, la telefonía que ya no conocí de, de nacimiento... Los telefónicos pequeñucos tontos. ¿eh? De los listos casi no, no sé si voy a falar. Bueno, sí, igual sí. ¿eh? Iba a decir casi no sé si voy a poder falar porque no los conozco mucho. Pero bueno, sí, eh, seguro que voy a espotricar un montón de un montón de cosas sobre... <coughs> Perdona, que tosí. Oye, joder, en las radios profesionales... Profesionales, quiero decir... ...comerciales o públicos... ¿eh? ...que tienen muchas perres... ...tienen rollos botones para cortar la tos... ...cuando vas a toser... ...tocas un botón en la mesa... Y, y, ...y cortas y no se siente... ...bueno, igual... ¿eh? ...esto no llegue, no llega el caso... ...no llega una radio de... ...y si aquí, aquí se tosemos, siéntese... ...bueno, pues que estaba yo con el tema de, de los teléfonos... ...hasta qué punto llega una... ...comodidad o no... ...bueno, pues... ...yo veo les las películas... ¿eh? Voy a pasarme otra vez al cine. Yo veo películas de, bueno, películas sobre todo históricas, ¿eh? de, de antes o de, de después, y, y muchas veces sale ese caso de uno que marcha de, de viaje porque tiene que ir a bueno, donde se ella. Y las películas, cuanto más antiguas son, por supuesto, bueno, pues él sí que marcha, eh, los que queden esperando por él, queden con la. ¿no? Con, la, con, con un, un vaso verde, saben que más o menos el viaje va a durar tres meses Pero claro, pueden surgir de, de, pues, de algún tipo de inconveniente que, fe, que dure más, que tal, que no sé qué, que, que sé yo Y yo la verdad que siempre de niño cuando había eso pensaba Joder, qué angustia, ¿no? Eh, porque yo estaba acostumbrado a eso de, yo qué sé, que lo mejor La mi madre marchaba eh, de viaje Y, y me decía eso de, bueno, cuando llegue, eh, ya busco a ver desde dónde poder llamar para que quedéis tranquilos. Y bueno, pues sí, echaba unos horas más, menos. Si sí, llega un viaje que sabíamos que duraba dos horas y ya viven tres o cuatro, ya empezamos a ponernos nerviosos, ¿no? Yo pensaba muchas veces en, en lo angustioso que tenía que ser, que tenía que ser aquello para pa aquella gente que no tenía esa posibilidad. Lo que pasa es que cada vez tengo lo menos claro, ¿eh? tengo lo menos claro por una por una cuestión. A ver, eh, en aquel momento, ¿eh? digamos, yo podía sentirme un poquito angustiado si por algún motivo pasaba más tiempo del necesario en sin que, ¿eh? en sin que tuviera en que sin que tuviera aquella comunicación. Pero después como vinieron los teléfonos pequeñucos ¿eh? que todo el mundo tenía tenía mano en, en cualquier momento. Bueno, pues parece que, eh, que la, la angustia en, en cuenta de ¿eh? en cuenta de empequeñecer me medraba ¿eh? me por una cuestión, porque resulta que si tú al, llamabas al, al teléfono cupiquiñu, si tú llamabas al teléfono físico de toda la vida ¿eh? y no te lo cogían, bueno, pues podía jorobate pero bueno, en general digamos que no pasaba nada. porque al fin y al cabo, bueno, pues podía ser que no tuviera en casa en ese momento, que, que hubiera salido, que, que tal y, y que qué sé yo, y bueno, pues ni siquiera esperabas que la persona esa te llamara, porque sabía ella que, que la habías llamado y tal, pues a tú cuando podías tal. Pero en cuanto llegaron los teléfonos pequeñucos, la angustia fue terrible, porque si llamabas un teléfono pequeñuco y nunca no te lo cogían, madre de Dios, ¿qué pasaría? Perdió el teléfono, eh, robaron el... Eh, eh, pegaron yo un trancazo en la cabeza estrellóse el coche ¿Eh? porque se suponía que los telefonucos pequeñucos llevaban siempre contigo ¿Mm? hombre, y, y, y ya a lo mejor resulta que tampoco oyes tan cenizu y decís tú bueno bueno pues no pasa nada el telefonuco pequeñuco a lo mejor no lo sintió pero ya va a haber la llamada perdida <risa> entonces bueno pues no sé hasta qué punto eh, si sí, vendiéndonoslo como una comodidad como un avance pero yo no tengo claro que efectivamente sea una una comodidad un avance la angustia digamos que sencillamente cambió de forma pero sigue habiendo angustia no pienso yo pienso yo eh, no sé eh, pasa y pasa mucho con pescanciema eh, de que de que esta situación de que te venden comodidad y que bueno pues que no siempre y tal eh, Pesca encima de que pasa con muchas otras cosas. vendente los esteles estos nuevos. Yo ya ahí a eso no llega el Esteles Planes. Para mí, los esteles siguen teniendo culo. ¿eh? Yo, la que tengo una mi casa que lleva muchos años sin emprenderse, eh, bueno, pues tiene culo. ¿eh? Y, y ahora son tus planes, ¿no? Y, y ya no le inviten la Llucesa Chunga y, bueno, no sé. Una, pero eh, supongo comodidad ¿eh? sí, bueno, me da como comodidad, yo personalmente pues siento me igual de cómodo eh, viendo una tele de, de esas de les de ahora porque bueno pues cuando voy a casa de la familia o sí sé que la tienen, que viendo una tele de las de antes eh, y, más, y nada más, no es verdad que me sienta igual de, de cómodo ya que con las nueve yo siento me incómodo porque tarde, tarde en la de Dios ese y, y Y, bueno, no sabe si se prendió o apagó. ¿Mm? Y no hay posibilidad de quitar yo sé, una cosa que para mí es muy cafiante y me ofendo mucho, que hielos los stand by ¿eh? Esa, esa tiene que quedar siempre prendía. O sea que no sé, hasta qué punto ya cómodo. Yo, por ejemplo, me cuando yo era pequeño con una casuca que hizo mi ojuelo una, una huerta, eh, la electricidad cuando la teníamos, teníamos la de un generador, ¿eh? que y echaba un dinosaurio muerto y tiraba en una cuerda y prendía que el motor y generaba electricidad y cuando ya no hacía falta la electricidad para apagarlo bueno pues ahora me parece que eso no podría ser por ejemplo no valdría para para ver la para la tele para ver una tele de este de este es no sé no sé bueno comodidad y luego incluso voy a veces al, al tema de que la comodidad no llegue necesariamente una cosa una cosa buena o no esa comodidad que nos venden eh, tal como nos la tal como nos la venden no llegue necesariamente una una cosa buena Quiero decir por ejemplo a ver ayer tuve que ir a un sitio eh, que más o menos tampoco lleve, que visto mucho de, de la mi casa no eh, bueno pues eh, al, al paso Al mío paso, que no lleve ni, ni paso de mosca, ni lleve lle correr, tampoco, un paso vivo, pero normal, pues más o menos son 45 minutos. ¿no? Eh, hay gente que consideraría una burrada y 45 minutos seguidos, ¿no? eh, además por, por prados y caleyes, bueno, la mayor parte por carretera, y parte de a la mitad por ciudad, pero también por por prados y caleyes. bueno pues considerarían una una verdadera burrada eh mucho más cuando hay un autobús ¿eh? que me desearía que me desearía acerca de aquello eh, claro es mejor ir en autobús eh, que ir callejando y una necesidad creada eh, el autobús oye una necesidad real no sé, vamos a vamos a poner vamos a ponerlo en cuarentena habrá situaciones en las que, bueno, pues sería una necesidad eh, pero también hay muchas situaciones en que llega una comodidad vacía Yo, mira, vamos, ayer fue todavía peor porque llega allí y cuando llega allí resulta que se me olvidan las llaves para entrar en aquel sitio y entonces, eres, bueno, pues planteo un momento, ahora, pues ahora coger el autobús para volver y, y volver eh. y luego dije si no, pues, pues voy voy calellando, ¿no? vuelvo calellando y eh, vuelvo otra vez calellando y, y de alguno me dirá bueno, pues eso tú porque puedes sí, precisamente pero ¿cuánta gente hay que puede y que no lo fae? ¿cuánta gente hay que cambia esa comodidad ¿m? esa rapidez el mundo de ahora y es muy rápido? entonces claro si el autobús tarda 10 minutos y en tú tardes 40 pues lógicamente ya es necesario ¿eh? ya es necesario echar poco tiempo y ...y de, en, el, en el autobús... ...aunque a lo mejor el organismo... Eh, ...no considere el organismo... ...si tuviera eh, una, una entidad... ...y una opinión diferentes de la tuya... ...y pudiera expresarse... ...pues a lo mejor diría... ...oye, no, no exactamente es exactamente más cómodo... ...yo lo que quiero es... Eh, ...estar en funcionamiento... Estar en funcionamiento y, ...y evitar deterioros procedentes... ...precisamente de la... ...de, de la inhibición de la función... ¿Mm? Quiero callar, <risa> vamos a decirlo, vamos a decirlo así. ¿no? Eh, ya más cómodo, no nunca leyar, y, y en todos ¿eh? y en todos, todos que el todo, el todo cuerpo, el todo organismo vaya poco a poco. ¿eh? Hombre, siempre podemos recurrir a otra necesidad que yo es así que la veo muy muy creada, excepto en casos muy particulares. Podemos apuntarnos a un gimnasio, podemos estar todo el día eh, viendo un dinosaurio muerto de aquí para allá. podemos royer el quemador de dinosaurio hasta para ir a comprar el pan, ¿no? Pero luego te les mueches podemos ir a hacer que si spinning, que si que si que si gap, que si que si body pump, entonces cosas que faen nos gimnasios Entonces cuesta es perros, pero bueno ¿eh? En cuanto de ir callejando a los sitios Pues lo que podemos hacer y es Apuntarnos a otra necesidad creada Que claro, diremos, hostia, y es mucho más cómodo Porque claro, tú estás por Para calle y, y igual fa frío y, Igual llueve ¿eh? Y en el gimnasio, en, el, en la clase De body pump, estás siempre Calentín y bien Y tapado y a techo ¿eh? Y es mejor el body pump y es más cómodo Y es más cómodo el... Eso, ¿eh? Son cosas que, que podías que... ¿eh? Que podías ya... Ya hacer... Pero... Pero en cuenta... En cuenta de eso, pues... ¿eh? Pues apuntaste... este a un... A un chinashu... esto a, a un chinashu... Bueno, pues... Oye, no sé... ¿Y comodidad? No tengo yo... Tan claro que se ya Que se Que se una comodidad... Eh, no sé hasta qué punto esto... A lo mejor... Eh... A lo mejor eh, puede juntarse, puede relacionarse con, con otra cosa que yo ahí sí que, bueno, pues tengo una opinión, pero a lo mejor esa opinión tengo la por las circunstancias y, y no yo una opinión que diga yo, bueno, pues esto defiéndolo totalmente y cuido que ya que asina. No, no cuido yo tanto que, tanto que sea ella asina. Eh, trátase del tema de, de los fármacos. ¿Eh? tratase del tema de los fármacos de algunos fármacos eh, los fármacos venden nos bueno, comodidad de hecho yo estos días, bueno pues eh, ya os lo comenté otras veces, estoy viendo la tele ¿eh? porque eh, de algunos de algunos momentos voy a, a ver a, a la familia y bueno, pues tengo miembros de, de la familia que bueno, pues, pues que Que, que no en otra cosa que, que ver la tele y yo bueno pues por paz ellos compañías Sentamos allí con ellos y veo la tele y veo un, una entre las muchos burraes y cosas raras y chungas que, que veo y eh, anuncios de anuncios de medicamentos ¿eh? anuncios de medicamentos y curiosamente percancio me de que no son medicamentos para pa, curar no son medicamentos para curar ...son medicamentos... ...pa... Eh, ...esconder... ...tapecer síntomas... ...son medicamentos para pa esas cosas... para tapecer síntomas... Y una, ...y una cosa curiosísima... ...porque no están vendiéndote... ...no, si te ponemos esto... ...resulta que... ...que va a estar más cómodo... ...no, que va, que va en absoluto... ...no te están vendiendo... Eh, ...la comodidad, no te están vendiendo la curación... ...están vendiéndote exclusivamente... ¿eh? ...exclusivamente la comodidad... también de comodidad... está vendiéndote... El, el, ...el anular una serie de síntomas... vaya, ...perdona que, que a alguien... ¿eh? ...tengo en el... ...tengo una puerta aquí intentando... ...intentando abrirme... ...pero bueno, un no os preocupéis que... ¿eh? ...que voy a poner un cantarín... ¿eh? ...voy a poner un cantarín... ...voy a echar una bronca importante... ¿eh? ...a esta persona que, que viene aquí a... ...a, a ver, a la luz... ...a ver, que pase por aquí... Muy buenas. Ah, coño, espera, este ya es mi amigo. pero eso segundo Voy a subir el, el fondo ¿eh? y, y, y, y venimos ahora mismo. Bueno, perdón, hay que. Eh, a ver, vamos a pasar la música de fondo, que de todas maneras estaba bachina, o sea que empecé ¿eh? a mí que. pero bueno, es una sorpresa, vino a verme aquí el amigo Cabezón, ¿eh? el realizador de, de Pasión de Cine ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás? Bueno, buenas noches. Buenas noches a ti y a tu audiencia. Y bueno, para mí es un honor y un orgullo estar aquí con, contigo. Es un, como un sueño cumplido. Bueno, Ya digamos ya. que puedo, puedo decir que ya pasó a la historia, ya, ya puedo morir tú, tranquilo. Tú en ¿no? ¿Estuviste en Heredonia, ¿Cómo? Estuviste en y ya, todo lo demás ya. Bueno, oye, este programa pasará a la historia. Yo formaré una pequeña parte de ella. Un día estuve, podré decir estuve un día. ¿Estuviste en Heredonia? Sí, bueno, oye, cuidado que no se sabe, ¿eh? Oye, pues mira, precisamente eh, esta noche... ...estuve hablando de ti... Eh, ...estuve hablando un poquito porque el otro día... ...volví a sentir una vez más... Eh, ...aquellos programas que... ...nos que falaste de las 10 películas... Ah, ¿eh? de tu lista... Efectivamente, efectivamente, ¿no? Sí, y comentaba que... ...que hacías en, en uno de ellos... ...una reflexión acerca de las necesidades que hoy ¿eh? ...eh... ...hoy estaba hablando un poquito de la comodidad... ...en el sentido de que... ...bueno, pues que al final como esas necesidades... que yo llamo crea, es lo que están vendiéndonos supuestamente ye comodidad, sencillamente comodidad y, y que no siempre la, la comodidad y una cosa buena ¿eh? entonces, aquel si no me equivoco en aquel comentario, en aquella reflexión falabes de, del teléfono ¿eh? sí bueno, a ver, yo creo que eso iba aso asociado al Q de la lucha sí, porque hay, hay unas setas concomitancias entre las necesidades creadas y bueno, en fin eh, entonces bueno, yo hice hay una pequeña asociación entre la película y, y, y argumentos que tú has aportado muchas veces en la emisora sí, y tal y bueno, Sí, comenté algo del teléfono porque tú has hecho mención muchas veces de, mm. del teléfono móvil, me parece ¿no? eh, de, sí, sí. De, de, que es verdad que es un, es un artilugio que hace dos días y medio no estaba en nuestras vidas mm -hmm. y ahora está interfiriendo y, y digamos que sí que te escucho un trozo y comentaste algo de, de cómo el teléfono móvil como que como que nos enerva, ¿no? Como que lo que comentabas tú, ¿no? De... Sí, que de, de no aporta comodidad porque, bueno, digamos y nos que... Pone, lo... Como que nos pone frenéticos, ¿no? Que, eh, que, llamas, sí. que llamas a la moza y que no contesta qué pasará, dónde estará y, y esas, esas historias, ¿no? Que... Claro, claro. Iba va por ahí un poco en la argumentación de decir, bueno, pues vino el teléfono este que llevamos todos encima, todos quitámonos la angustia de, bueno, pues de no poder comunicar, de cuando no había posibilidad de comunicación, pues Hablaba de eso que vemos muchas veces en las pelis, yo qué sé, en el mismo momento una peli del oeste. Oye, que marcho a vender les vaques a no sé dónde, vendré en dos meses. Bueno, vendrás o no vendrás, igual presentré y no viniste y no llegue que, que no vayas a volver y que, bueno, pasaron de cosas por el camino. Y también, claro, decía yo, bueno, pues para eso tuvo que prestar yo la de Dios, que hubiera un teléfono, ya acuérdame cuando era pequeño, y marchaba un familiar, pues de viaje, ¿eh? decía, bueno, cuando llega ya miro yo desde dónde pues llamo y tal, y ya quedáis tranquilos. Que bueno, sí, pues oye, siguieron viaje de eso, de tres horas, y veíamos que pasaron cinco o seis, y empezamos a ponernos nerviosos. Pero yo que ahora... ...poneste nervioso instantáneamente... ...en el momento que llames un teléfono... ...y no te lo coge, no te ha apagado... Oh, ...ya empiezas a pensar... ...¿qué puede haber pasado aquí?... Todos no sé hasta qué punto... ...lo que en un momento se nos vendió... ...como una comodidad... ...resulta que, bueno, no hay tal comodidad... ...bueno, comodidad y... ...a lo mejor, bueno, vuelvo otra vez al teléfono fijo... ...tú comentabas el caso del Oeste... ¿Mm? ...esas películas que el paisano... que la mujer está va a parir tiene que ir a buscar al médico sí. coge el caballo y cuando vuelve ya murió la mujer porque no no pudo llamar y no hubo tiempo de perdió mucho tiempo en el en el tránsito entonces esas cosas facilitan no digamos el, yeah, yeah. la gente está a ver la gente lo que busca es lo práctico yo creo uh -huh. no es tanto esclavizarse luego luego bueno a lo mejor vamos entrando casi sin darnos cuenta no en aquello y nos termina vampirizando pero pero sobre todo lo que lo que ves lo primero es lo lo básico lo práctico no eso es lo que nos eso es lo que nos venden lo, sí. que, lo que a mí me da miedo lo que yo observo es que primero vendenos eso pero luego bueno entramos por ello y después siguen vendiéndonos toda una serie de cosas relacionadas que vamos como locos y, y llegan a convertirse en una es verdad que yo digo necesidades pero necesidades o sea que a la gente lo necesita sí. yo no sé yo por ejemplo no tengo teléfono de estos smartphones yo tengo un teléfono tonto de toda la vida sí, de yo toda tengo la vida lo bueno. tengo un igual pero yo no tengo el otro porque no lo necesito te lo digo sinceramente claro claro si claro. lo necesitase pues a lo mejor me lo pensaría oye que necesito esto para el trabajo o lo necesito para mis relaciones sociales o para para mejorar ¿No? mi existencia pero de momento no lo necesito llegará el día que es que dará igual que irás a, ir a la tienda y dirán bueno esto ah, bueno, claro. o, o no hay otra cosa de momento hay una alternativa ¿Mm? yo, yo me eso con el con el otro yo fui de los últimos bueno, los últimos, a ver, gente que lo tendría después que yo, pero no lo tuve, yo tengo lo lugar ahí, a decir exactamente a la fecha, hay 10 años el móvil dices 10 ¿no? años que ah. tengo móvil, y en el momento que yo lo tuve ya lo tenía, todo Dios pasa que bueno, llega un momento en que eso también lo tengo comentado a veces en el programa, que la tecnología bien bien mucha ¿eh? y es como, como foles que van llegando y muchas llegan y marchan otra vez pero él es que llegan y se queden y entonces ¿Eh? ya digamos que llega un momento en que si quieres seguir eh, y se en esta sociedad, en esta forma o seguir funcionando en este mundo pues no te queda otro ya que meterte por ello, que yo pienso que con los otros teléfonos va a acabar pasando porque además la sensación de que hay algo que llegó para quedarse no como muchas otras cosas que vinieron y marcharon y eh. pero es en el, el anhelo ¿no? lo que decían antes de que Cuando primero la, la, la todo eso estaba en un ordenador y dicen, bueno, ¿qué os parece que el día de mañana lo puedas llevar puesto, no? Sí, pues sí, al final sí, es sí. eso, es como... Pero bueno, y lo que está por llegar, porque de hecho está más que demostrado que, que primero tienen que amortizar una tecnología... Y ya tienen preparadas a... dos o tres generaciones. Ah, bueno, sí. Lo que pasa es que no lo sacan porque hay que... Eso lo comentó un paisano con lo del televisor, los televisores de tubo, no, pues, sí. que decía que eran muy perjudiciales además para el cerebro. Yo no sé si es verdad o mentira. Que no sé. Generaba una sonda, una cosa terrible, ¿no? Uh -huh. Igual exageraba. Y dijo que la de la tecnología de plasma, que llevaba años, pero que aquello que se guardó en el cajón... Pero hay que esperar para que... Para que había que amortizar la, la, el televisor de tubo. No sé, pudiera ser, ¿eh? pudiera ser supongo que... Lo de, la, lo de que perjudica y eso, ¿tú tienes noticias de no, que...? La, hombre, sabía lo de que, por ejemplo, los de Agora, estos que llamen de, de plasma o planos o no sé qué hostias, por la manera en la que proyectan la luz, eh, no son nocivos por la vista. El otro, sí es verdad que si estabais viendo la tele un cachu eh, empezaban a picarte los huellos. y ahora, bueno, pues la verdad que también, porque al fin y al cabo los, los teles son iguales que los monitores, o sea, y si estás un rato mirando, un rato largo mirando por un ordenador, también. Pero bueno, de todas maneras, sí, yo tengo sentido que, que no llé tan nocivo por la vista. No, sé, no, no, incluso para tumores Bueno, había ahí un, un catálogo mira, de Yo, digamos de que ya, yo como, sigo la, como digo ejemplo de la navaja de Oca, yo voy a lo sencillo, yo cuando me empiecen a... La historia es yo tengole siempre en cuenta, porque yo soy de los que piensen que desde algún día vienen, existen, existen por algo. Otra cosa allí es que la su existencia empiece eh, por algo razonable y luego la serpiente vaya enroscándose y creciendo y llegan a bueno, pues, cosas que yo ya. En el momento que me dicen una cosa como un dogma y no me dan ningún criterio, ningún fundamento para ello, pues ya empiezo yo a decir: pues igual esto no. En su momento tuvo una razón de ser, eh, pero pero dejamos que ya no la veo sentido, no sé. Y, y sobre todo pásame mucho con porque yo pese a pese a ser un poquillo incrédulo. Yo sigo mucho la teoría de la conspiración, ya que estamos hablando de ese tema. Y como la llevo siguiendo de muchos años, me he aficionado a seguirla. Voy viendo cómo va transformándose. Eh, el yo que sé pues por hablar de una de ellas, la de tan famosa que ya ahora de los Chentrais, que nos humigue. Bueno, pues yo esa como históricamente vi que, que en un momento cuando empezaron a hablar de ello hay, yo que sé, igual 20 años o más, no sé, falaban de unas, unos casos muy concretos de aviones volando a baja altura que soltaban unos gases que descendían sobre la tierra. Bueno bueno, Y ahora ya no, y cualquier avión que pase por el cielo y que deje estela y que yo fumigación. Que cuando eso más resulta que salte un rapaz eh, que entiende del tema y te explica: no, mira, soy si una condensación de los gases por tal cosa. De fecho, mira, un día que te ha eh, frío en atmósfera alta, no sé, estoy hablando por falar porque en el momento explicaron, me lo comprobé que efectivamente. Pasaba, cuando había calor, pues o, había, o al revés, o frío, había esteles, cuando no, no. Entonces digo yo, bueno pues seguramente en su momento tuvo algún fundamento. Pero ahora ya digamos que se empezó a decir la pinza de una manera que ya, ah, no sé. ...no sé ni siquiera por qué tenemos brazos... No, bueno, está bien, está bien... ...a mí son cosas que pero me interesan sí. también... ...pero bueno, yo creo que se refieren, bueno, al tema de que... Mm. ...los aviones a partir de 10.000 metros, ¿no?... ...como que es normal, ¿no?... ...que aparezca la, la, la estela por el frío... ...que hace arriba, cuido, vamos, es cuido, bastante cuido que lógico... ...yo sí, eso es lo que me... ...ahora sí, cara. hablan de aviones que va a baja altura... ...que te sueltan el, el polvillo... ...yo nunca lo vi eso, pero Ay, bueno, puede ser... ...yo de... no lo vi, pero acuérdame que ya era la... ...la argumentación que daban... hay muchísimos años de que eso pasaba en los Estados Unidos mm. en determinados sitios, en determinadas zonas, normalmente plantaciones que efectivamente sí se fumigaban pero que había casos de fumigaciones extrañas por parte de aviones que no conocían y que a lo mejor tienen unas consecuencias, o bien sobre la salud de la gente o bien a lo mejor incluso sobre las plantaciones que les mataban, o, bueno, pues eso eh, tenía sentido, en lo que momento sencillamente se preguntaban de dónde coño vienen esos aviones, ahora sí. no ahora ya que la ONU, nos, la ONU no, la OTAN nos fumiga ...no se sabe exactamente para qué... ...porque cada uno... <risa> ...una cosa diferente... ...unos dicen que lleve para que se sumisos... ...otros dicen que lleve para que no llueva... ...y entonces provocar guerras por el agua... ...pero curiosamente... Eh, ...cuando aquí en Asturias no llovía... ...ahora eh, y un mes... ...ya era por los aviones de la OTAN... ...pero que en ese mismo momento... ...en el Reino Unido... ...también con unas inundaciones de la OTAN... ...y también son de la OTAN... me parece. O sea, ...no siendo que... ...que sea un aliado que se está pasando al otro bando... ...a lo mejor es <risa> Para convertirnos a todos en impotentes o estériles, que dicen que somos muchos, que hay mucha teoría de la conspiración bueno, con, también, que, también. con que, es verdad, hay una superpoblación y a lo mejor, oye, uh -huh. que se lleva por esa, esa línea. Bueno, de hecho ¿conoces la serie esta? esta teniendo, ¿con eso con hombre ¿y, ¿Utopía? es ¿Una serie de qué? ¿De televisión? No, series no veo, ah. no, lo siento. ¿Y, y veo películas, un series. Una, una discusión, <risa> hay muchos años, con el Thor Manu, sobre ese tema que me acuerdo que yo en el chat dije... sí él era muy de series y yo no él decía que bueno que la, la televisión está ...la serie estaban viviendo una, una época dorada yo creo que sí de, de público sí yo de, de calidad público, lo dudo yo la, la compañera mía es una fanática de las series ¿Sí, eh? entonces como que va llegando algo no así por el oído no mientras ya está viendo una serie yo paso por ahí y, y oteo, no pero pero bueno, no sé digamos que las series pasa como con las películas con les, con los libros y demás Sal una buena de cada 100, pero la que sale, yeah. por ejemplo, esta que te digo Utopía, uf, Utopía. Yeah, es una cosa impresionante. Para que apuntar. <risa> apunta, apunta. Y otra cosa que yo personalmente opino: que hay series buenísimas que son un gran problema allí cuando les alargan. Cuando la primera temporada llega una pasada, fa en una segunda, que está bien. Normalmente a tres ya no llega ninguna. Yo personalmente, muy poca series más de más de tres temporadas, porque ya un momento. Eh. Y en Utopía falabas de ello porque precisamente, eh, mira, ahora cuando tú llegaste te iba a hablar un poqueñín de, la, de las medicinas, los analgésicos y también un poqueñín de las vacunas y, y bueno, pues digamos que el argumento central de esa serie de Utopía es una conspiración para pa vacunar, rellar una enfermedad ficticia, una vacuna para esa enfermedad Una especie de gripe muy potente, tal, bueno, como cuando aquí nos vendieron la gripe A, y, y vacunar a todo el mundo con un esterilizante, para esterilizar y para salvar a la humanidad, ¿no? según ya si viene a ser el argumento, luego pues hay unos cuantos ahí que luchan contra el tema y demás. pero pero bueno que venía muy muy a cuento además pa, por cierto vela va eso y bueno, ya, ahora voy por en que qué serie de, de, de temporadas o es de una miniserie o eh son dos temporadas pero ah, son de temporadas vale. lo que pasa que bueno a ver eh, deben a sacar una tercera que ya por lo que no la saquen eh, esto ahonda en el tema de la conspiración no no la saquen porque a lo mejor ya era verdad lo que te voy contando y, y, y, y, y, y, y, cosas de ese estilo Igual, ¿eh? Porque sería buenísima. ¿eh? Pero bueno, son de dos temporales. Me parece que tienen seis capítulos, nada más que una. Capitulinos de estos de 40 minutos. Uf, vale, vale la pena, vale la pena verlo. Has, has intentarlo <risa> Está bien, habrá que Sí. Habrá que probar. Yo te digo, yo no la, la moza ve bastantes bastantes series y yo vi la primera temporada de Walking Dead, la de Mira, de esa es no la de Más la cosa porque me gustan las películas de zombies, bueno, me gusta. Y es verdad me que me de alguna gusta un poco. Pero, sí, no es que yeah. sea un fanático, pero me yo gusta. Yo que ve ven zombies directamente pago. Yeah. <ríe> Pasóme con esta, cómo llega es que que llega en Marte. Cómo se llama ¿Qué son, que son capaz un zombie tan en Marte? película o ¿Película, serie ¿Película? Fantasmas de Marte No qué va que uy oh, no eso me encanta Esa de John Carpenter <risa> <risa> Esa me gusta mucho No no hay una reciente ¿no? y que de una pena no me acuerdo del título y uno de nuestras notas que están en Marte y un de ellos bueno tiene un accidente y tal y llévenlo para el hábitat pensando que, bueno, que está muerto, que está medio muerto y tal, y lo que falla es convertirse en zombie, y luego nada, y ya la típica película. Bueno, supongo, porque yo en el momento que vi un zombie ya pago. O sea, <risa> ya, ya. Suena como a producto de serie B o Z, ¿no? Una no, cosa por, así, menos, ¿no? por lo menos, por lo menos. Por el argumento y tal, pero bueno, igual... Oye, mira que empezaba bien, ¿eh? Yo estaba viendo ya. tal, tal de hostia, qué guay, está esta película. Hasta el momento que ya se convierte en zombie. Y ¿Viste? los zombies como ya... <risa> ponen zombies en una falta. falda ¿eh? sí, no, a ver, los zombies se puede hacer mucho, mucha metáfora con, con, con ese elemento y tal, lo que pasa que es al final es muy repetitivo sí, bueno, ya, a ver, a mí les clásicas de zombies, la noche de los muertos vivientes y tal, a eso gustaba, me gustaba claro hombre, que sí. es que esa es la película seminal es que el claro. cine de terror moderno no se puede entender sin en la noche de los muertos vivientes y sin la matanza de Texas esas dos películas son las que Arrastran todo el cine de terror de tus últimos todo 40 años. Pues. Sería inimaginable, o sea, sería otra cosa, bueno, sería otra cosa, pero, ¿Sí? pero esas dos películas que se rodaron con dos duros de verdad, ¿Sí? con gente que trabajaba sin cobrar y que... Sobre todo la noche del muerto viviente se rodó así O sea, gente que se reunía una semana o dos Y luego volvían a sus ocupaciones mm -hmm. y, y así la sacaron Incluso el propio Rodomero Hablando del, de rodar en color blanco y negro yo, yo la rodé en blanco y negro porque no, no me llegaba el presupuesto no Para el color. color Y sin embargo ha quedado muy bien Como que no la imaginamos sí, en tanto, color tanto. De hecho Tom Sabini, que es un director de efectos especiales Muy bueno, que participó uh -huh. en muchas películas Pues eh, haciendo maquillaje de zombies Por ejemplo, ¿no? Rodó un remake en color que está, es muy decente, del año 90. El regreso de los muertos vivientes, quizá... No, es el mismo es la misma vale, historia, vale. la noche de los muertos vivientes, es la casa, es los zombies que cercan la mismo. casa, es lo okay, mismo, okay. pero en color. Yo, yo me de una que no la conocéis, joder... el regreso de los muertos vivientes siempre sí, llega... es muy buena Ah, la conoces hombre de, de, bueno, de Dan O'Bannon quién que es... podía conocerla si no eras tú que, que tiene un humor que es un poco una película sí, así muy sí. cachonda sí a mí me ha gustado me joder mira cuando era cuajes no, es que eso es un clásico esa película es una obra de culto dentro de los los fanáticos de las películas de terror eh, Y está escrita no sé si dirigida pero escrita por Dan O'Bannon que es un es un tío que está muy ligado a la ciencia ficción y a en fin desafío total en fin él él ha creado muchas historias uh -huh. y Y bueno, en fin, es, un, es una sí, película que está muy bien. Eso me prestó y acuérdome de ser de niño, tío. Yo ya era niño, estaba en, el, estaba en la escuela. todavía bien, acuérdame de ir a vela con unos amigos a los Brooklyn. los míticos Brooklyn Cine Brooklyn qué tiempos hostia te digo guau cuántas pelis vi yo vi yo allí la verdad que que ya era un sitio bien prestoso ¿eh? una, una pasada además aquella temporada guapa que, que te prohibido entrar con comida y entramos todos con, con, con la cazadora así gorda como si pensáramos 90 kilos y era de polomites y historias Buah. Qué risa. <risa> qué risa. Sí que luego hicieron una reforma. Antes eran dos salas, arriba y abajo. Sí. Luego reformaron y se convirtieron en seis o siete. Ay, y ah, eran bueno, un poco sí, más pequeñas, sí, sí, pero sí, bueno, acá, estaba bien. Cuando llené muchas, entré cuando en muchos, entré una temporada que pasaron unos bonos que salían en el país o no sé qué hostias para poder entrar gratis en semana Y vivir la experiencia de estar yo solo en un cine. <risa> y algo que, lo que pasaba. Pero ¿Te ha pasado alguna vez de, de ir y que...? de estar tú solo sí, sí, o con sí. dos o tres personas es que yo me pasó dos veces uh -huh. me pasó viendo una película fui con mi compañera y había otro paisano y uh -huh. era antes del amanecer que es que luego se convirtió en una obra de culto que es una película con Julie ...Pietan Hock que uh -huh. toda la película es improvisada es, es un él es americano y ella es francesa y se conocen en la República Checa y pasan toda la noche juntos luego uh -huh. rodaron esa fue antes del amanecer luego rodaron antes del Eh, ...¿cómo fue?... rodar una secuela que era antes del atardecer... ...que sigue a los personajes años después... ...y luego una tercera... ...hace poco que ya no me acuerdo el título... ...pero bueno, que es, se convirtió en obras de culto... ...tres personas... ...y luego me pasó en 2012... ...que fui a ver la, la última película de García ...que creo que va a ser la última definitiva de su carrera... ...porque ha sido un absoluto fracaso... ...que es esa que rodó de Sherlock Holmes Madrid Days... Hostia, ni la conocía... ...es tío. que no la vio nadie... Ah, ...así bueno. de claro, no la vio nadie... <risa> éramos tres personas ahí... Y, y bueno, era espectacular y, y no sé, como que te entraba una cosa Y decir, madre mía, esto se acabó ¿no? Porque <risa> tres personas En la sala, ahí abajo que es En, en, en, los, en los, los Prados Sí, sí, sí, sí. Hostia, que, que ya no, no es un sale, cine de barrio retirado ¿no? <risa> sí, sí, Que sí, ya sí. era, bueno, pues ya ves no, pues Mira, me pasó me con aquello eh, Vi tres películas Con los bonos aquellos Y en dos de ellas, pues ya era, en una ya éramos dos personas, en otra ya éramos tres, y en otra y era yo solo Fui a ver, eh, Jeepers Creepers, una de terror, bueno, pues, que al cuarto me quedaba muy bien la primera mitad y después convertirse en un Bodrio por mi, por mi opinión, y en esa me parece que traemos dos o tres. Fui a ver, J.J. Eh, Pop el silencioso contraataque, Kevin Smith, y que me parece que ya dos. No, no, no, esa me parece que es la que vi solo. aquí visual. Y luego una de en Allen que en aquel momento estaba en cartel, la maldición del escorpión de Jade, que, que ahí sí seríamos tres, me parece, una cosa por el estilo. Pero bueno, también ya normal, cien en tres hermanas, eh, complicado. Se llenan por... aquellos tiempos que llenan los extractores. Por el horario todo eso, ¿qué es decir? Porque una película de en tres personas, bueno... Bueno, pero mira, llenan ya un en los extractores de, de los cines, pequeños ya se empezaba en... No sé exactamente de ah, qué ya año. Ah, ya, que ya tenía la competencia de, Yo, de los centros comerciales, quizás. no quizá. estoy seguro de todo, pero me parece que sí. No sé de qué año y exactamente sería cuestión de mirarlo y tal. La maldición, la maldición del escorpión de Jade debe ser del 2002, 2003, es que no lo sé, lo digo un poco así no de sé. memoria. ¿eh? ¿O en no? aquel momento de fecho, mira, si ya salían estos concursos de bonos, bonos para ir y tal, y ahí era porque la cosa iba muy mal. O sea, sí ya era como en aquellos tiempos que ve que fácil hacer cola para ir, pa ir al cine, pasa que les entráis. Y entonces ya, de aquella yo me parece que aquellos cines pequeñucos y tal, igual los viernes y los sábados todavía había gente, pero antes era... no había no, no, no. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que, yo sabía, sé que los que eran dueños de los Blue, King eran los dueños del Clarín, era una familia. Creo oh. que eso lo manejaban dos o tres, dos o tres grupos, ¿no? Uh -huh. Y... Y bueno, yo creo que les salió más a cuenta vender, como lo vendieron a quien lo vendieron, que, que aguantar, porque a lo mejor pudieron haber aguantado con una clientela, digamos, más de, de la zona, de, de esa zona. Sí, puede ser. Pero como que dijeron, bueno, hacemos el negocio, el pelotazo, era cuando... ...el sí, pelotazo sí, urbanístico sí, sí, sí. todavía funcionaba... ...y bueno, Los Clarines ahora es un... ...es un Super gimnasio... Mar... ...ah, un gimnasio... ...sí... Madre Dios. El, el, ...el Brooklyn es un supermercado... ...el sí, Supercore... Sí, sí, sí, sí, sí. ...el... ...Los Clarines... ...no, perdón... ...he dicho sí ...Los Clarines es un supermercado... ...es el cine Ayala... ...es el que es un el, gimnasio... El Ayala un gimnasio... Yo ...es que me he equivocado... La, yo, ...yo tienes la, tu la, razón... La, eh. Brooklyn es un supermercado... Eh, ...donde estaba el principal es la consejería esta de... ...de verdad, de verdad, o sea de que verdad. ...el pelotazo, o sea, los que eran dueños de esos cines... ...dijeron, nos sale más a la renta sacar unos mioncejos aquí... Retirarnos, ...y retirarnos, irnos para casa... pues pues ...que, sí. que pues, mantener sí. los cines... ...porque yo creo que había público para... ...por lo menos un cine en, en, en ciudad, en capital... ...digo yo, no lo sé... ...no lo sé, porque también luego está la cuestión esa... ...mira, aprovecho que estás aquí para ver si es verdad también... ...o teoría de la conspiración... ...de que le sales, o sea, la empresa de la sala... Eh, tiene que pagar a la distribuidora en función del número de entradas que vende. Y es decir, que no yo sale necesariamente rentable va a ser el precio, y que vaya mucha gente, porque muchas veces, mucha gente decía eso, de, coño, estos los típicos el día del cine o la semana del cine, que ponen las entradas baratas y peta, peta aquello y llena se gente. ¿Y por qué no lo hacen todos los días? Porque entonces, joder, ganaría más eh, a proporción, oye, val más que caiga que 100 personas a 5 euros, que no que te a 10 euros y, y vayan vayan 20, por, por decir algo. Y, y no sé quién decía, no sé dónde lo oye o lo, lo sentí. ...que la cuestión y que tenían que pagar en función del número, de, del número de espectadores. El exhibidor al distribuidor. Algo así. Es que no lo sé, ahí uh -huh. ya en el negocio del cine me pierdo bastante. Uh -huh. Ahora, pff, no lo sé. Yo, por ejemplo, sé que, que los los exhibidores, por ejemplo, uh -huh. están bastante quemados... ...cuando, por ejemplo, eso de los cupos, ¿no? Sí. Tienes que poner una película española de cada no sé cuántas y como no van a, nadie va a verla tienen la sala ocupada una semana y eso es lo que les pone frenéticos porque claro sí, sí, sí, sí. Es, es, es dejas de ganar dinero no sé si pierde no tengo ni idea pero y luego también se quejaron algunos de los, en Cataluña con el tema de la imposición de, de no sé de cada catalán, ¿no? películas dobladas una de cada no sé cuántas y tal no sé debe ser un negocio complicado porque porque ya te digo Yo es que, no no sé, me pierdo bastante en, en, en ese tema. Yo sé que, por ejemplo, los distribuidores son los que van por los festivales. Visionan uh -huh. películas y compran. Uh -huh. Oye, que me llevo esta película... El festival pensamos que es para... Está bien, sí. Es para promocionar culturalmente una ciudad y tal. Y, bueno, da un poco de vidilla. Pero los que van y hacen negocios son los distribuidores. que van a, Por ejemplo, van a un festival y ven una película serbia. Y, pues, esto está muy bien. Y se la traen para aquí. Y, y uh -huh. bueno, y eso. Pero... que es todo un negocio, como dice sí. Garci el, el cine es un, como es eh, un arte industrial Ya, ya, ya ya. Oye, mira, sentando un poco en los temas eh, convertirse en un programa que, que estamos hablando de necesidades No, no sigue y de hablando de ellos, porque hay mucho que hablar ahí No, porque mira, eh, acabo de pescanciarme de una situación en la que a lo mejor, pues también lleve perfectamente aplicable esto de las necesidades y las comodidades eh, Hay mucha gente, ¿eh? que bueno pues que adquiere un Joncinema Cinema de estos. ¿eh? No sé si ahora ya se siguen llevando, pero en ese momento ya era lo más. ¿eh? No, había, no había pijo que se preciase, que no tuviera uno de esos en casa, aunque tampoco tuviera especial interés por cine, pero tenían que tenerlo. Y supuestamente, eh, bueno, pues uno de los argumentos cuando ellos decían, pero ¿para qué pequeño quise esto? Tal, bueno, y que lleva una comodidad, ¿tú sabes lo que presta? La comodidad. Eh, y el, ...comodidad, tener que gastar un montón de perres eh, en aquel aparato... ...mangar todo aquello, todos aquellos altavoces... ...lleve una comodidad real respecto a ir al cine a verlo... ...no sé, eh, yo por ejemplo también era una cosa que yo decía... ...joder, pues si sale una que te... ...porque todos te soltaban eso... ...buah, oh, pues cuando yo una peli de estos con efectos especiales... ...con tal, vaya como presta... ...digo, coño, no me prestará más de ir a una sala ahí a verlo? Y, oye, sí, va a costarte tal 10 euros entrar... ...pero, coño, este aparato costó 300, no sé, no tengo una idea... para mí yo otro caso de, de necesidad un poquillo encrada ...que no sé, de hecho, últimamente ya no siento hablar de ese tema... ...no sé si que ya pasaron de moda como ya la historia, pero... Yo hice uno casero uh -huh. con unos altavoces de, de ordenador... Uh -huh. ...una cosa ahí, de aquella manera... ...pero, o sea, no el home cinema este que sí, compras sí, en la sí, tienda sí. y tal... ...compré dos altavoces con el, el combo ese, ahí uh -huh. atrás y tal... ...y hombre, si quieres ver una película... Pues ...claro, tienes que verla una hora razonable... ...porque si no los vecinos <risa> <se> te, echan, <risa> se te echan encima... ...entonces, hombre, sí que se aprecia... ...porque claro, ahora con la tecnología digital... Uh -huh. ...digamos que, que, que le sacas rentabilidad a una, a una película... ...si la ves así... Muy de vez en cuando, lo que dices tú, ver una película de ciencia ficción, un espectáculo audiovisual, uh -huh. pero una cosa ocasional, pero no, yo gastarme ese dineral en un home cinema, hombre, no lo sé, a lo mejor la gente lo podía utilizar también para, para hacer guateques, discoteca, pues, es decir, puedes poner música, puedes hacer pues hacer muchas cosas con él. Los casos que yo conozco, digo, te yo que ya era por, como, como sentí una vez a uno que día para pa, partir la cara, para tirarse el moco. Como yeah. decía, esto yo para tirarme el moco Por ahí cuento que tengo un home <risa> en casa Y la gente queda bueno, Hombre, nada, no sé, Si hay gente que presume de eso bueno pues, Hombre, ahí, ahí, pues, pues ahí, ya ahí. Estamos ya muy bajos ya, ¿no? no Porque a, hoy a, que presumas de una moto De otra cosa pero de un home cinema, Bueno al fin y al cabo no deja de ser <risa> una, una cosa similar también ya yeah. A mí llama mucho la atención por ejemplo La gente que me viene eh, También como que presumiendo u orgullosa del pedazo de coche que tiene Bueno, no, eso fue toda la vida, eso no es nuevo ¿eh? no, no, eso yo no digo no que... que sea nuevo digo que bueno, que al fin y al cabo eso, no sé, ya entiendo que el, el, el coche en sí, no siendo en algunos casos, tiene una necesidad creada, hoy en día hay mucha gente, yo topo me, no, todos los días, pero cada cierto tiempo topo me, con el caso de, de alguien que dice, nah, a ver, ¿quién me des un coche para ir a no sé dónde? o tengo que comprar un coche para ir a trabajar tal digo, no coño, pues diré en transporte público no, pero allí no hay como que no agarres un tren aquí desde aquí coges tal autobús y, y llévate si sí, hombre sí voy, voy a echar una hora en ir a, al sitio digo bueno pues depende ¿ves? si no quieres echar la hora pues tendrás que tener coche pero por poder en la sociedad capitalista el coche es, es el reflejo del prestigio social ¿no? dependiendo del coche que tengas si no tienes estás muy abajo si tienes un simple utilitario estás abajo pero según la categoría del coche es lo que representas en la sociedad y es así Yo hace poco, bueno, pasó por ahí un compañero de trabajo de esta gente que va y viene y tal, y no sé qué me está hablando, y me, me pregunta que si yo tenía coche. Eh, y yo dije, no, entonces me hizo así, ¿sabes? Este, este como diciendo, a pata, ¿no? Como diciendo... Bye. Como un, como, un, como un desdoro, vamos que como sí, que sí, vas no andando que a todos los sitios y pareces un, un pringadele, vamos un, un tonto lava, bueno, yo voy a todos los sitios andando, llevo toda la vida caminando, además me encanta caminar ahí está ahí está y, y además es que es como es como terapéutico para mí, para la ansiedad, para estas cosas de cuando ah, bueno, claro, tienes un problema, supuesto. sales a caminar y parece que se resuelve y los que nunca tuvimos coche, pues como que no, no tenemos, lo necesitamos. no lo necesitas es verdad, a ver, yo he tirado, yo he trabajado mucho fuera de Oviedo y tal vale, de acuerdo, el, el alza, el El tren está bien, el tren me gusta mucho más que el alza Cogí el autobús cuando era una necesidad ya Que dices tú, bueno, es esto o lo otro, no no hay manera y tal Pero prefiero el tren, vamos, quiero decirte Que me, me, me resulta más más agradable Pero pero cuando cuando no tienes coche, caminas Y eso te beneficia claro. y, y, y es lo que dices tú, no, esa necesidad que era no ha entrado Y por eh, lo tanto no la ha hecho ciudadano. de menos Pero yo reconozco también que, que facilita Sí, pero bueno, no deja de ser una cuestión de, por ejemplo necesito un coche para ir a trabajar y luego la, la típica paradoja de, es que necesito seguir trabajando para poder pagar el coche bueno, Sí, también Es <ríe> sí, sí, muy curioso vale, Yo si sí puedo permitirme tener trabajos de mierda, pues, pero otras cosas sí porque no tengo coche, si tuviera coche no podría permitirme sobrevivir con trabajos de mierda como son mucha, mucha más, muchas más personas eh, que anden por ahí alrededor Y, y luego está eh, falaba yo de, de esa paradoja de, de, la, de la comodidad eh, en, en el sentido de que no llegue ninguna comodidad, porque eh, el ir caleando, como tú bien decías, pues llegue un axiolítrico cojonudo y es muy bueno para pa, para pa, pa el organismo, para pa todas las funciones del organismo. siente que tiene coche, pues no entiende que... Te perez una caminata que para ir, un 200 minutos, para ir a trabajar, y que estábamos hablando del tema, que eche 60 minutos. ¿Y por qué? Oh, podrías levantarte una hora más tarde. Sí, ya, pero a mí no me importa, matamos una hora primero, y voy calleando. Entonces, esa comodidad que nos venden, no sé hasta qué punto oye efectivamente una comodidad, oye sencillamente un concepto que también he creado. El, vas a estar más cómodo, vas a vivir más cómodo. Bueno, según a lo que llamemos comodidad, igual la cuestión es saber a qué concepto, <risa> a qué concepto nos remite ese, ese término de comodidad, que ya lo que llamen comodidad. Y mira, estaba hablando de otro tema, iba a empezar, eh, que ya que estás aquí, a ver, apetezco a mí sentir una, una opinión, que seguramente sea, ya, sea ya, eh, mmm, choque con la mía, porque casi nadie está de acuerdo conmigo en esto. Eh, estaba empezando a hablar de las enfermedades, eh, de cómo estos días cuadra que por tema familiar, pues tengo que estar mucho en casa de la familia, ellos tienen tele y veo la tele, y entre otras cosas veo anuncios y bueno pues dime cuenta de que hay una cantidad de anuncios de, de medicación tremendos, pero curiosamente la gran mayoría de esos anuncios de medicación, si no en todos, no sé, tendría que eh, tendría que ficharme bien para otro día. Eh, no te venden curación, sino que te venden sencillamente eh, atacecer los síntomas, medicamentos antigripales que no te venden esto cura la gripe, no, no te dicen con esto no estornudes y no todo la cabeza, con la gripe tienes la igual, o con esto yo que sé, tienes otroses y ese día no te duel. vas a flipar porque como no te, como te está tapando el dolor, eso no lo dicen, pero vas a flipar porque como te está tapando el dolor vas a hacer burraes que al día siguiente vas a tener el hueso mucho más jodido de lo que lo tenías, pero vente eso vente tapar el dolor ¿eh? que no te de ser comodidad y que yo digo bueno, díselo muchas veces ¿o? Yo, yo porque nunca me dolió nada tanto como para decir por Dios o sea, denme analgésicos pero pensélo muchas veces, el dolor tiene una función corporal tremendamente interesante y útil, porque está diciendo que hay algo que funciona mal, si tú te un pie, no pises fuerte con ese pie, procura hacer fuerza con el otro y llevar un bastón, si tomes un analgésico eh, que te tapa el dolor, el pie va a seguir jodido, y tú como no te va a doler, vas a seguir pisando igual y vas a estropear lo más tu vida eh, Claro, yo qué sé, yo falo muchas veces con el me dicen, no, no, ¿para qué...? ¿Eh? ¿Para qué vas a sentir dolor sin necesidad? Bueno, necesidad, el dolor, está ahí y yo pienso, hombre, vale, si todo el mucho, entiendo que, oye, pues que el dolor puede llegar a ser, eh, puede llegar a privado de cualquier otra tal, puede llegar a ser el centro, ¿no? pues hay que intentar evitarlo, pero los medicamentos que anuncian por la tele no son precisamente para grandes dolores, son para cosas más sencillas. No sé qué te parece a ti, porque estoy eh, en esto, suelo chocar. Bueno, a ver, yo soy el tema de la gripe, ya sabes que la gripe no tiene cura, hay que pasarla, ¿no? Es un virus, bueno, lo pasas. Claro. Hombre, si puedes enmascarar los, los síntomas para uh -huh. ir tirando, luego el cuerpo ya hace el resto. Y cuando ya pasó, pues mira. Si puedes pasar el trance sin sufrir, pues mejor que mejor. Ahora No lo sé, a ver, yo tampoco soy muy amigo de la medicación, que es que te diga, yo no soy amigo de los médicos, yo, yo cuando voy no me conoce el médico, a mí tampoco porque dicen quién eres, coge la historia, es una es hoja y... entonces yo yo soy un poco, igual es de familia, un poco así de reticente, yo no voy, o sea, yo siempre lo dejo y ya voy cuando la cosa ya está muy, muy chunga, no No me gusta mucho tomar medicación, no sé, son paranoias mías, ¿eh? porque siempre tengo esa idea... de que todo eso se revuelve dentro y la riñón y aquello y tal, pero son paranoias mías, yo entiendo. Eh, no necesariamente, me parece a mí, ¿eh? Bueno, entonces, entonces... De, enmascarar el dolor, a ver, si es una cosa insoportable, yo creo que, sí, a ver, bueno. hay situaciones en las que, en caso de que sea hay que paliar que y tal lo que se puede. ¿Tú quieres eres? ¿No eres partidario, de los por ejemplo, de los... De los De, de los antigripales de Sí, historias. bueno, de, no, ni siquiera antigripales Es que no hace falta, es que es un analgésico sí, Tómate bueno, una eso. aspirina, tómate sí, sí. un paracetamol exactamente, Es lo mismo exactamente, el, sí. el tema es eh, lo que dices tú Que el cuerpo se encuentre un poco bien Sobre todo si tienes que trabajar y tal Y, y tirar para adelante Yo no, yo soy bastante poco partidario Más que cuando nunca queda otro remedio Es decir, a ver Si yo estoy trabajando una obra y tengo que trabajar por narices y si cojo la valla me, me echan a la calle, hostia, pues igual no me queda más remedio que meterme un paracetamol, un ibuprofeno, alguna historia de ese, para por lo menos poder trabajar ese día. Pero yo no una situación diferente de, eh, por ejemplo, hay mucha gente en España que llega adicta eh, sí. al, al ibuprofeno, que se tienen que tomar necesariamente un ibuprofeno todos los días. No creo que genere adicción física, pero psicológica, vamos, tan como que si no toman el fenómeno van a pasar lo fatal. Bueno, efectivamente, puede haber un cierto efecto de, de rebote que falla que el día que no lo tomen, a lo mejor el primero te han muy doloridos o lo que sea, pero bueno. Pero y es curioso la cantidad de gente que hay, ya no digamos los adictos a, a, a psicofármacos. ...ansiolíticos, antidepresivos, que yo una cosa que que yo quedo bobo, quedo bobo, además porque conocí situaciones en que una persona iba al médico porque dolía un tobillo y salía de allí como una red de antidepresivos, <risa> son cosas que dices tú, pero bueno, pero esto no tiene sentido y y no no, mira, además acuérdate de, de una conferencia Eh, de Rendules, el psiquiatra no sé si lo conoces un, una persona que está ahí muy metida en el tema de la, de la antipsiquiatría y bueno una de las cosas que comentaba cuando estaba hablando del tema de fármacos decía que los fármacos eran necesarios porque había que evitar el sufrimiento yo en aquel caso me excedí porque hay que <ríe> reconocer que las, las enfermedades mentales bueno, pues son muy, muy potentes y hay que intentar pararles por todos los medios pero incluso le entré y difícil yo la pregunta dio pero bueno tan malo y el sufrimiento el sufrimiento no pasa nada unas no veces se sufre otras no y evitarlo siempre este no sé esta pared idea general de que hay que evitar el sufrimiento a toda costa bueno pues no sé ay yo no lo veo pienso que hay que sufrir cuando hay que sufrir esto que pasa ahora con los que dicen que ...tienen un niño y dicen... ...ay, el mío niño nunca se va a frustrar por nadie... ...nunca va a llorar por nada... ...no, tío, pues entonces vas a crear un monstruo... ...hay que sufrir un poquillín... ...me parece, no sé... ...hombre, sí, hay que... Hay que ...claro, se aprende... ...cayendo y levantándose... ...y se aprende equivocándose... ...y se aprende sufriendo, pero... ...a ver... Sí, yo que leo, igual me a ver, yo, ...yo sobre el <risa> tema de la adicción... O, o esa querencia que hay por, por la medicación, me gustaría también diferenciar. Por ejemplo, la gente mayor es muy dada. ¿Por uh -huh. qué? Porque pasó una escasez y una necesidad tan bueno, grande también, sí. que a día de hoy, o sea, el hecho de que alguien... O sea, es que incluso piden más, o sea, dame más pastillas, que esto <risa> sí, no, sí. no funciona. No, no sabe ni para qué son las pastillas. Además, se toman, tardo así con 10 o 12, como que se toma 10 o 12 lacasitos, o sea, caramelos, para que nos entendamos, ¿no? Sí, sí, pero... Sí. pero Yo no sé si es una herencia genética esa, es, esas cosas que dicen de la epigenética, que vamos heredando las taras de, del pasado, ¿no? ¿Tú crees en esas cosas que...? Bueno, no lo sé, no lo sé. Porque... De, de épocas de escasez, que ahora cuando vivimos en abundancia lo queremos arrapiñar, a no vaya a ser que luego se acabe. Yo sí lo pienso, pero a lo mejor más que por tema de, de herencia... Eh... Es un poco exagerado, ¿eh? No, pero no te, creas, ¿eh? no te creas que va mucho por las teorías actuales, que para mi idea son también bastante, bastante exageradas. Pienso más bien que sea por, por aprendizaje. ¿eh? y a verdad lo que tú dices. Además, yo eso tengo lo visto. Eh, los que pasaron la escasez... vamos, eh, Falaba de ello eh, un día, hablando del tema de la agricultura de la ecológica, de usar, tal. claro, yo pensaba, con los míos en el pueblo... ...plantaban patates y salían cuatro patates... ¿eh? Eh, como ...podían comer una patata de vez en cuando... ...o peor, si les venía el, el, eh, la mancha... ...ese año pasaba enfame... ...literalmente pasaba enfame, porque no sabía... ...yo me imagino que un día pasara para allí... ...un comercial de fitosanitarios... ...y diciéndanme, mira, eches estos polvos en agua... ...fumigues y, y no te sale mancha... ...coño, hicieron ese año unas patates cojonudes... ...cara, para ellos... O sea, yo falaba con co mi vuelo de no echar y mirábame como diciendo, pero tú esto tú ¿por qué no puedes echar? Si echando salen, y, y si no eches igual no salen, igual salen, pero igual no. Mirábame como si tuviera el Yoku. Claro, eh, yo entendía lo visto desde ese punto de vista, de decir pero bueno, porque yo alguna vez llega a preguntar. En algún momento que tuve una... Bueno, que... Dogmatismo con el tema de la agricultura ecológica, de no echar nada y tal. Y yo, pero, bueno, seguro que cuando tú llevas guaje, no se echaban todos estos mierdes. Y yo, sí, pero cuando yo llevas guaje, salía una puta mierda y pasábamos una fame que morríamos. Entonces decía, bueno, claro, que <risa> sí, es verdad que no echaba nada, pero que tampoco tenía producción. Y claro, claro. Yo pienso, y, y con el tema de la medicación, igual va también por Es que nos, nos separa poco más de una generación de, de la miseria absoluta. ¿eh? Sí, sí yo, claro, sí. yo te podría contar. O sea, mi padre nació en un pueblo, uh -huh. bolina y medio en la montaña, donde no había agua ni luz. Y claro, cuando mi padre me contaba eso de pequeño, y decía, ¿cómo se puede vivir sin agua, sin luz? Imagínate con 6 o 8 años le mandaban ahí al monte a Vaques para poder desayunar leche, acojonado, claro, imagínate <risa> claro. un pueblo donde no hay luz y subir ahí al monte a buscar, o sea, claro, todas esas cosas nos parecen de ciencia ficción a nosotros, pero es y que es una generación que nos separa días. de eso, imagínate no tener agua corriente no tener un grifo. Ya no te digo lo de la luz, bueno, luego cuando llegó la luz creo que era tremendo, era una bombilla que iba por toda la casa, o sea, era una bombilla, o sea, claro, un cable no que llevaba vamos para la cama, subamos subimos la, la bombilla, bajamos, o sea, claro, entonces, por pues eso te digo que yo entiendo luego determinadas situaciones en las que la gente cuando tiene... Coge, porque es que yo creo que sí que es... Bueno, yo creo que eso incluso es es de, de lo que dicen de, de cuando estábamos en, en los árboles, ¿no? Es esa necesidad de acaparar cuando hay para cuando no haya. Ahora, para cuando no hay. Pues no te digo yo que no. no te digo Ahora, yo que lo no. de la medicación y la gente joven y la adicción a la medicación, bueno, yo es que no lo sé. ¿Tú crees que la publicidad... Bueno, no se puede anunciar medicación de receta. No. Solo se puede anunciar, bueno, Veta. lo que dices tú, eh, uh -huh. la aspirina y poco más, ¿no? Uh -huh. Pero... No lo sé, ¿tú crees que funciona? que esa... eh, eh, hombre yo por un por una parte pienso que eh, esa publicidad funcionará o no funcionará pero sí que pienso que hay una idea sobre todo en España porque parece ser que yo siempre digo eso de bueno en España digo yo pero fuera debe ser igual, no, en este caso parece ser tengo entendido que allí hay bastantes estudios que flipen con la con la alegría con la que se diagnostica y se receta en en España. Eh, pienso que hay una ideología general De, ...por parte de los profesionales de la medicina... ...y también por parte a lo mayor de los usuarios... ...de que ya es necesaria la medicación... ...y que hay que medicar y medicar y medicar... ...yo observo y veo que ya sí, por ejemplo... ...el hecho de que a la gente, a los mayores sobre todo... ...yo recetan una cosa en un momento dado... ...que tienen bueno pues un determinado problema... ...y nunca se revisa... ...esa, eso, es, esa medicación queda como una condena... ...y para toda la vida... ...y que luego a lo mejor... ...diez, quince años después... Pues, ...topas con un médico que repasa... Y dices, ...pero por qué toma esto, por qué toma esto... ...por qué toma esto, por qué toma esto... ...y de 12 pastillas todos los 10 ...dejanlos en lo mayor en 4 <risa> y, ...y bueno, por supuesto... ...los casos estos que te comentaban antes... De, ...de ir al médico... ...sencillamente por un dolor de, de tobillo... ...de rodilla... ...y decirte al médico... ...no estarás un poco bajo, vete un poco bajo de ánimo... ...vas a tomar esto también que te voy a dar... ...y luego... ¿Veis que la receta que son benzodiazepinas o que son...? Pero bueno, pero, ¿por qué me da esto? Pa... Pienso que hay un poqueñín esa cultura. Pienso también que el hecho de que la mayoría de los usuarios de, de sistemas, lógicamente, sean gente mayor, que la gente mayor eh, evalúe la calidad del médico en la cantidad de medicación que receta, pues hombre, llevará seguramente a muchos médicos a que aunque vaya espanada... receten cosas solo para estar tranquilos y para no enfrentarse después a queches o protestes o tal. A mí personalmente tiene pasado. Ya ver, yo pasé un neumonía muchos años y como bueno pues me, me insistieron mucho en que la neumonías en cuenta de digamos inmunizate Todo lo contrario te deje más sensible para agarrar otros. Yo bueno pues pasóme un par de veces de notar síntomas un dolor así bastante agudo en el pulmón y tal y bueno pues de ir por si acaso, ciencias. y una vez, muy graciosa fue la última, era un par de años que fui para allá, auscultó me hizo más análisis y tal y yo mira, no, no, no tienes nada, no hay infección no tienes tal, no sé qué, no sé qué esto lleve un resfriado común o lo que sea, lo que pasa que bueno, por motivo que sea fuye fuerte y vuelta y tal voy a darte estas pastillas pero no me estás diciendo que no tengo nada ¿para qué coño vas a unas pastillas? a ver, a que estas pastillas les tomé porque no me interesaba tomarles. pero bueno, observación, no tienes nada, conclusión, voy a darte medicación. ¿Va? No sé, <risa> como que... Pero sí, parece que, como que los médicos no sé hasta qué punto se ven obligados o oye, bueno, si pues, ideología de ellos habrá lo mejor de las dos formes que parece que va un paciente, para lo que sea, y aunque no tenga nada que dé algo, por si acaso, para que calle, para que esté tranquilo. Dame ra, dame sí, una forma de justificar la consulta luego está el negocio, los visitadores bueno, es que claro, es todo un contubernio ¿no? la farmacia, sí. el médico y, la, y, las, y, los, y las las compañías farmacéuticas claro, y una integración de un montón de, de factores parte de la misma, está, la misma cuerda Ahí está, de hecho, ahí está. seguro que se juntan, se reúnen y, y debaten <risa> perfectamente. Eso, eso, eso ya no lo sé, pero bueno, que hay toda una estructura montada... bien ya formal o informalmente, que a lo mejor no deja de ser... ...un castillo de naipes en que sencillamente las cosas fueron relacionándose... ...y, y a, a lo mejor hasta sin intención, no sé. Y hay otra cosa también de, de muchas teorías conspiranoicas... ...que yo muchas veces pienso, digo, pero de verdad, o sea, ¿y es posible que haya tanta gente... ...tan extremadamente malvado... ...como para ponerse de acuerdo... ...en un cotuberro universal... ...pa jodernos a los demás... ...o será que las cosas van pasando... ...que ahí gente malvado seguramente... ...pero que seguramente también... ...en buena medida sencillamente... ...van pasando las cosas, ¿eh? ...no sé... ...paz mami, a mami... ...yo no creo que haya gente malvado... ...que siga... ...que tenga... ...guardados bajo llave... ...los... ...las recetas de... ...las... Así, ...libres del Tesla... ...y tal... ...porque... porque son malos y quieren que, que el mundo se llene de, de porquería y que el aire se contamine y demás y entonces luego para vendernos otra cosa no sé igual es lo de la televisión, hay que amortizar esto y luego sacaremos no lo, sé, lo sé, no otro lo eso dicen que los que están comprando patentes de estas no lo sé. Tú de energías alternativas las están comprando y guardando para ellos luego cuando se acabe el petróleo sacar esto ...todo es posible... ...no sé, sí, no sé... Sí. ...no, no sé, sí, efectivamente, posible y... Yeah. ...pero bueno, oye... ...tú date pues, sí. cuenta que lo que rige todo es el dinero... ...entonces, eso si hay sí. que matar un millón para sacar un negocio... ...se mata un millón, o dos <risa> o tres, que hay muchos... ...y eso lo han hecho muchas Sobra veces... Gente, ¿no? <risa> ...hombre, sobre ningún. gente y, y en fin... Y, ...pero es que es así, o sea... ...el, el negocio es el, es el negocio... ...y en fin, yo no sé... Uh -huh. ...tú que hablas de las teorías de las conspiraciones, bueno yo he leído cosas, vestigo, el 11S... tal, ahí detrás hay unos negocios de mucho cuidado, que dices todo esto por el dinero, echar abajo una torre por dinero, pues sí, pues sí, porque no son, no es, no es calderilla, o sea es, son negocios multimillonarios, o sea, tenemos que entender que aquí hubo dos guerras mundiales y murieron ¿cuánto fueron? 30, 40 millones de personas. Es una barbaridad. ¿Mm -hmm. y todo era por el negocio ¿Sí? todo era por el negocio y bueno, pues si hay que organizar una guerra se organiza que no pasa nada que al fin y al cabo el, ya por llevar las cosas al, al extremo absoluto el dinero no deja de ser también una necesidad creada cuando supera la necesidad real y es decir el dinero está bien hasta el punto en el que bueno, pues te permite acceder a necesidades reales y te descubiertas pues este es de la base de la pirámide de las necesidades, bueno, pues la comida, el techo, el calor, cuando pasa de ahí eh, y ya allí necesito dinero hasta por una cosa tan simple como para comprarme la última versión del iPhone y, y cuando me sale la siguiente versión del iPhone cuatro o cinco meses después también necesito comprar esa nueva aunque el anterior siga funcionando y un momento en el que el dinero igual también lle Una necesidad creada, no sé, sí, el propio bueno, dinero sí. Es una necesidad que, que se vuelve creada, bueno, con el tiempo, evidentemente, ¿no? A ver, lo que comentas tú, hay gente que está millonaria y dices tú, ni en diez vidas van a gastar eso. Y siguen ahí. Y necesiten ganar. Y siguen insistiendo y dices tú, bueno, pero déjalo ya. Pues no. Y siguen. Bueno, es pues que debe ser que crea algún tipo de adicción yo, yo no sé yo como no he estado en ese estado pues <risa> debe ser que al mejor cuando estás ahí lo, lo lo necesitas sí sí supongo que sí que no tanto que... el dinero como como el poder que genera o yo es que no sé exactamente qué es lo sí, que es ¿sí? porque es igual es que tú miras la cuenta corriente y aquello está ahí que, que es que es, vamos que es que si vas al banco a sacarlo no te lo dan porque no lo tienen sí, no, en ese momento igual no existe ni siquiera todo el mundo pues tampoco existe sí, vos sí, sí, dicen, no tiene que esperar usted unos meses a que, a que esto que no porque además ya sabes que los bancos no tienen obligación de yo no sé cómo es el tema una de tener muy... en, en cash más sí, que un pequeño sí, sí, sí. porcentaje de los depósitos y no sé qué y lo demás está por ahí dando vueltas el dinero sí. digital este o como es el dinero ah, el este bitcoin. ficticio ah, el, el bitcoin o el dinero falso no, no, ese dinero que crean el dinero virtual que digamos que está está en las cuentas, está en las anotaciones de los bancos pero no existe el, realmente no, el dinero financiero que crean los bancos eh, sí, es, eso, eso, sí. eso de que llega un tipo con un billete de 20 euros lo entrega en el banco y luego se lo da se lo da otro pero tú sigues teniendo los 20 euros en el banco pero resulta que los tiene otro prestados sí, y luego sí, a su sí, vez sí. Y entonces es como una pateame, cadena pateame, bum, bum, bum. entonces es lo que dices tú que que si el millonario de turno va al banco es que no Ni se lo dan, ¿eh? no es no, no, no, no, no no ni siquiera la posibilidad Ay, de que, budea, ¿eh? o sea, que qué lo quieres. Si es que es todo ficticio, o sea, es toda una, una falsedad. Y una, una, cosa, una cosa curiosa: yo, mira, y hace tiempo, no sé si de alguna vez lo comentarías, porque sí, en el programa, porque ya lo tengo comentado todo. El, el libro este de, de un periodista italiano, de Roberto Saviano, Gomorra, que describía el funcionamiento de la mafia eh, siciliana. Y yo llegué a aquel libro, bueno, sin sé más, porque en aquel momento no tenía que leer y de un, un amigo y tal, y, elu, y fascinóme, porque digo, yo esto no es una explicación del funcionamiento de la mafia, yo una explicación del sistema capitalista, de el ganar por ganar. O sea, eh, exponía casos de mafiosos que para ganar dinero, eh, lo que hacían era, por ejemplo, eh, el sistema de mm, recogida de residuos peligrosos, de tratamiento de residuos peligrosos. ...en la ciudad de, de Nápoles... ...pues tenían un mafioso... ...que lo que hacía, para no tener que pagar un... ...un eh, ...un certificado y tal... ...lo que hacía y era... Eh, ...tenía la gestión de la recogida de todos los... ...de todos los residuos peligrosos... ...y lo que hacía y era enterrarlos... ...en el jardín de la su mansión... ...pero bueno... Pero, o, o, ...o ese otro... ...que amenazado por, por las guerras... ...de las familias y demás... Eh, ...vivió no sé cuántos años... en un chamizu miserable, en el, en el Pico un monte porque, bueno, estaba escondido porque si sabían de él, lo, lo mataban, y allí estaba viviendo como un portesero, pero fa seguía haciendo los otros negocios para ganar más perros todavía. Y en el tiempo que tuvo allí, por lo visto, torturaron y mataron a su mujer y a algún fiu para ver si sabían dónde estaba, pero pero estaba igual, estaba allí, seguía ganando perras. Y era el, el único físico ganar perras para seguir pudiendo vivir como un portesero. Y es que... Y yo digo, ¿hasta, ¿y capitalista <risa> Hombre, yo estaba pensando en otra cosa que no es parecida, no sé así, ¿no? Pero bueno, de gente mm -hmm. que, de pueblos, sí. que trabajaron toda la vida en la mina, vivieron miserablemente, guardaban el sueldo en el banco. Sí, sí, sí. Eh, incluso, bueno, yo conocí a uno en el pueblo, mi padre, que el paisano aquel con las cabras, con 80 años, digo, se va a despeñar por aquí, se va a matar cualquier día. Pero ¿qué necesidad tiene este hombre? Estaba... ...podrido de millones... Vivía una casa que se caía... ...luego invirtió un poco y la arregló... ...pero el tío seguía con las cabras, con las vacas... ...no sé qué dijo un día de que... ...no sé qué de las lechugas... ...ah, eso es un lujo, comer una lechuga... ...eso los domingos, no sé qué y <risa> tal... ...bueno, el paisano al final murió en una residencia... ...lo heredó todo un sobrín... porque no tenía ni hijos, ni ni se pegó el gustazo de, de mujeres ni de nada. y en el en el banco millones, trabajó como un burdo y es como no tiene mucho que ver, pero es, es un poco sí, pero no de ser una adicción a, a los perres por los perres. Sí, no por eso de guardar también de antes, sí. ¿eh? guardar, guardar, bueno, guardar, sí, pero ser. para qué si luego se acaba todo y, y no hay nada. No hay yo, nada después. Yo me bueno, una discusión parecida tengo muchas veces yo con, con la con la mi mamá o tal, que me dice, "Ay, a ver si encuentras un trabajo." Y a veces digo, bueno, pero ¿para qué? Digo, bueno, está bien, bueno, o esa seguridad, supuesta seguridad de tenerlo y tal. Digo, pero yo ahora mismo, aunque no encuentre trabajo, yo estoy a gusto, tengo los mis aforros, no gasto mucho yo al mes, gasto muy, muy poco, una miseria. Y a lo mejor, bueno, pues oye, este tiempo que en un trabajo, pues aprovecho para pa ir a calear por monte, para pa ir a, a, a trabajar la huerta que me presta. ¿sí? supone que traba digo yo muchas veces y puse del hígado porque <ríe> esto es muy difícil de entender lo de se supone que uno trabaja para ganar perres para vivir pero coño cuando ya tienes perres para vivir que tienes que seguir trabajando ¿para qué? exactamente para comprar cosas que en realidad no necesites cuando ya es consciente de, y, y que en realidad no las necesites cuando no te da ningún placer... ...no llega otra persona igual... ...y el mayor placer del mundo... ...poder comprar X cosa... ...cuando tú no sientes ese placer... ...bueno pues... ...para qué, pa qué acumular per es ...acumular y acumular y acumular... ...hombre, y es verdad que... ...no puedes permitirte a lo mayor... ...la sociedad actual tal como funciona... ...pues pero hasta lo que tienes... ...y en ese momento puedes vez ...porque a lo mayor en ese momento no aprendáis ...y pasas los putes... ...te queda más remedio que... ...bueno pues que dir... digamos eh, acumulando un poquillín para cuando falta pero bueno también yo pienso que joder pues cuando ya acumules mucho pues no pasa nada por esperar una temporadina y pues voy a ponerme este nivel de seguridad, cuando llego a este nivel de seguridad del colchón bueno pues sí entonces voy a ponerme rápidamente a ver si encuentro algo antes de que de que se acabe del todo pero mientras tanto claro. bueno pues son pensamientos de estos que, que yo cuido claro. que Bueno, es, es el mundo cambia y entonces no sabe uno lo que va a pasar mañana ni pasado. Es que, también es un problema en el sentido de que no sabes lo que vas a necesitar. También sí, eso bueno, eso es verdad. Eso que, pues, es verdad. Que... Eso es una gran verdad que de un día para otro resulta que puedes tener. No, bueno, ya ni siquiera me refiero a la escasez que comentas tú, sino es que todo cambia, todo sí, evoluciona. Sí, sí. Es como volviendo otra vez a las necesidades creadas. Yo, yo supongo que como tú y como mucha gente vimos cómo el mundo cambió y cómo se incorporó una tecnología así, pues y no sé cómo ni fue cómo fue la cosa, pero de repente estaba ahí mm. o sea, de repente aquello había aparecido yo a lo mejor porque me relacionaba con gente que no estaba pues sin ir más lejos en la informática y tal, sí. y luego de repente la informática es que es que es lo, la que rige nuestra existencia a día sí, de hoy. sí, sí, sí, totalmente, totalmente una cuestión contra la que yo potrico aquí muchas veces también el hecho de que de repente eso, todo va por ahí y, y que a mí enerva mucho porque hay mucha gente que no está ahí todavía yo pienso por ejemplo sencillamente vamos a, a creernos que todo toda la gente bueno relativamente jóvenes o incluso adultos vamos a creernos que todos estuviéramos ahí que no es verdad tampoco pero la gente mayor no está ahí ni estar ni matar no pasa nada tan como si diciéramos deseándolos morrer eh, <risa> El, eh, por ejemplo, yo que sé, eh, tú no puedes pedir a un paisano de 70 años que mire que opere la su so cuenta a través del de smartphone. No puedes poner a un paisano de 70 años uno, un horario en la oficina bancaria. Que, que, que diga, solo puedes venir de tal hora a tal hora, tales días porque el resto de los días no te facemos esa operación, puedes hacerla tú a través de internet <risa> y, y, y dirá Tel, pero ¿cómo, cómo coño? Sí, trata de explicarle los lunes sí, pero el martes no pero el miércoles solo de 8 a 2 es Joder. que no, no funciona eso o incluso yo que sé eh, los trenes, hablábamos de los trenes en el momento los trenes en el momento que pusieron ese rollo de los tornos y estas estarchetes ...acabaron con mucha gente mayor... ...que iba todos los días a la su huerta... ...un paisano que vivía en Oviedo... ...y que tenía la huerta en, en Peñaflor... ...pues iba en tren... cogía la febe y iba en tren... ...y de repente un día aparecieron... ...y unos fierros allí... ...que no deseaban dejaban pasar... Y, ...y que tenía que poner a tal... ...suma ya eso, encima... ...la actitud de... ...que yo... ...igual y que yo tuve mala suerte... ...pero la actitud de los trabajadores... De, ...de las empresas ferroviarias... ...y era bastante mala en ese aspecto... ...o sea, no llegué que tuvieran allí para explicarte... Oye, ...mira, tienes que ponerlo así y tal... ...no llegué que no había nadie... ...y si llamabas... ...por bueno, coño, no sabes poner esto... ...no, no sé, sí el problema, que no sé... ...y bueno, joder, a mi costó, ...y mira que yo soy usuario de, del tren... ...y coño, yo cuando empezó a ver aquella historia... ...yo al acordarme la primera vez, además que llevaba la bicicleta... ...no sé dónde iba... Sé que pues, puse el ticket para pa entrar y coño, como toda la puta vida, yo cogí, estrujélo, tirélo... a una papelera. Y luego llego al sitio y hacía me falta para salir. Sí, sí, eso pasó mucho al principio, sí. Y, digo, coño. y bueno, gracias que en aquel momento, bueno, pues llegué a una estación que todavía había personal. y conté el caso y tal y echáramos una bronca del cupón para verlo normal no y cuando no te encuentras en un en una situación yo una vez cogí un tren y no en en ese en ese andén en particular no había ni ni, no esperaba, ni, ni físicamente ni ni, no había manera de sacar un billete o sea no había no había revisor o sea perdón como el, el, el taquillero estación, vamos, el no plan. había taquilla no había máquina no había nada yo subía al tren Y claro, ¿qué fue lo que pasó? Que cuando me, me quise posar, yo no podía salir. Claro, no pagué, <risa> claro efectivamente. Que. Nadie me pidió el billete durante el, el viaje. No vino el revisor tampoco yo en el tren. Allá, y, y era ahí en... Fui... Pues claro, yo digo, yo, ¿yo qué hago? Claro, me di cuenta. Y fui hasta hasta aquí, llama aquí Y claro, me puse a saltar el... Yo, bueno, no hay nadie. Vale, pues salto de aquí y <risa> tal, sí, sí. Automáticamente salieron dos gorilas de dos por dos. Y bueno... <risa> De flipar, vamos, es lo que te digo, que es que además era eso, que parecía que la estación estaba vacía porque además era el último tren, a última hora, bueno, una cosa ahí, menciona sí, sí, sí. ahora nadie aquí, narices. En cuanto me vieron saltar, se me echaron encima. Madre Entonces Dios. a veces te ves en situaciones que yo es que yo lo veo que en esos apeaderos, ¿cómo haces? Si el revisor no te veo. Porque hay trayectos en los que el revisor no aparece, y otros que sí. No, no, hay muchos en los que no. Es que no eh, yo, ya te digo, yo también ando mucho en tren y. Eh, sobre todo cuando. Se da el caso de que eh, hay cada vez más, casi todos hay maquinina para cancelar en el, en el apedero de subir, en el de bajar en el tal, ahí no aparecen los... los <risa> no, no, aparecen cuando hay la posibilidad de que subas o ves y si, sin, sin vagar, que yo sigo... Bueno, yo, mira, ya que te va hablando de la comodidad, una cosa que seguramente no se haya nada cómoda, pero por aforrar perres... ¿eh? yo tengo vaso muchas veces cuando vengo en bicicleta de la parte de mieres o tal, tengo que muchas veces en el calello porque hay no hay ahí, ahí todavía tornos, entonces vases, no pagues cuando subes, montes en alguna pedra que tampoco los tenga, no pagues, bajes en el calello y pues bueno, yo como siempre suelo besar con la bicicleta, pues hey, luego en el calello vengo a pedaleando estuviéram Habrá los que digan, ay, madre, por un par de euros faes esa cosa, qué incomodidad. No, pero yo la satisfacción que siento por engañar a la Renfe, va, está bien. A mí préstame. Pero Hombre, bueno. yo las veces que bajé de, de aquí a la corredoria sin pagar, a ver, a mis padres no te digo nada. Oye. Antes de poner las, el, sí. el cancelador que dices tú de billete y tal. Sí, uf, sí, sí. Claro, te llegabas a que viniera al revisor porque el revisor venía de aquella. Lo que pasa es que, como era un trayecto tan corto, no a la corredoria estabas ahí, yo me colocaba atrás estratégicamente, <ríe> al fondo. Está mal reconocerlo porque es que yo luego soy muy defensor del, del ferrocarril y, en este caso, público, porque es la única manera de que funcione esto. Porque si y fuera el, privado, del ferrocarril público también se cargarían eh, apeaderos, se cargarían más, o sea, tendría que ser más rentable y, por lo tanto, bueno, ya sabemos. Mm. Pero siendo defensor, tengo que reconocer que más de una vez. ...pues bajaba no, no sé sin, sin pagar... ...que debiera ser... ...eso que llaman los servicios públicos... ...debiera ser gratuitos... ...y no entiendo por cobre... ...como ¿no? la Unión Soviética ¿no?... ...eso de subirse bueno, al, sí. al deseo lo que está pasando... Y, ...claro, claro... Y ...al pues. autobús, al, como en Cuba ...bueno esas cosas sí, que dicen... Eh. ...que no sé si es verdad o mentira... ¿no? ...bueno yo tampoco... ...pero bueno, pues es una cosa muy razonable... me ...estaría bien... ...estaría bien sí. Si, ...sí, porque yo creo que además... ...la gente es muy sensata... ...y no habría un uso ni abuso... ...porque al final... Tú que, lo que, utilizarías para lo que, que lo necesitas que, Claro, ¿qué vas a hacer? Como ya gratis Voy a ir a y sí. volver, voy a estar todo el día Yendo y viniendo sentido <risa> eso <¿no? risa> Hombre, lo mejor el primer día <risa> El primer día que dijeron el, el, el tren ya es gratis, entonces todo el mundo Por el tren Pero, hombre, bueno, por la novedad, sí. días, ¿no? habría ¿no? alguno que, bueno, que incluso lo utilizaría como para dormir la siesta o qué sigue, y tampoco <risa> sí. pasa nada, ¿no? Pero, no, la verdad, oye, no. como puede ser una biblioteca también, bueno, estaría bien que fuera una cosa así. Bueno, mira, yo al fin, y... al, al fin y al cabo, las bibliotecas, aunque se llamen universitarias y tal, usueles mucho, casi sencillamente para un no pasar frío, sobre todo en invierno, en cuanto de estar yendo en casa, que paso frío, supongo si la que le fatigo, tengo que pagarla yo. voy a la, una biblioteca que me quede cerca y siéntame ayer, un centro social que pasó tan nada ¿no? más. Es Oye. casi lo único que es gratis ya, ¿no? Sí, de verdad, sí, sí. vamos, de eso que dices tú aquí, entro y nadie me exige nada. Y que yo es muy curioso porque, bueno, concretamente el préstamo eh, está es lado por la Unión Europea, que hay que pagarlo, en todos los sí. países de la Unión Europea se paga, y aquí, curiosamente, el gobierno en ese momento cuando hubo que asumirlo, eh, creo que estaba gobernando el PSOE, curiosamente asumió, el gobierno está pagando eh, el, lo que deberíamos pagar según la normativa esta europea, los, los que sacamos libros de la biblioteca deberíamos pagar un canon cada vez que sacamos un Pero libro. por derechos autor, que es decir No, no? sé exactamente Porque el motivo Por, otra, por, por otro No, no recuerdo respecto, el motivo ¿no? que, pero bueno, sé que eso, que estaba Jessy que cuando dieron el último a España, pues que, pues que, creo que ayer era el gobierno de Zapatero. Que, que lo Carés. asumió el, el... Sí, sí, sí. Pero la competencia de las bibliotecas no lo tienen las autonomías, ¿o quién lo tiene eso? Eh, pues si te digo la verdad, no lo sé. <risa> no lo sé. Sé que en aquel momento, se solo y el gobierno central que te dice, bueno, pues eh, pagamos a nosotros. Que hay que pagar. Bueno, por pues una vez en la vida <risa> me hicieron algo... <risa> algo decente ¿no? Sí, sí, sí cosa, rara, eso, cosa ¿no? rara. Sí. No, Está bien. Pero bueno, lo que comentas tú, ¿no? El... una de las pocas cosas que todavía podemos seguir haciendo si... hasta que bueno la, la biblioteca está muriendo de todos modos yo tengo la sensación las veo pobres en el sentido de que de que la gente toma prestados pocos libros ¿Sí? tengo esa sensación no lo sé yo cuando crees? voy es que no veo a nadie Yo no sé si es que voy en momentos que, no, bueno, que pues, no es de máxima afluencia. Veo mucha gente estudiando, veo mucha gente usando, digamos, las sillas, las mesas, uh -huh. ojeando, mejor, la zona esta audiovisual y tal, pero los libros, es que yo creo, no sé. Pues ¿tú? no te creas, me da ¿Sí? una sensación de que tanto la biblioteca central de Ubieu, digamos, la de Fontán, sí, la que como más las de yo. los barrios... Funcionan. ¿sí? Yo cada vez, de fecho, voy más a las de los barrios... Porque no sé si lo hacen a propósito o por casualidad, pero muchos títulos que a lo mejor no tienen en la sí. biblioteca central, resultó que a lo mejor menos en el catálogo, eh, biblioteca de Pumarín o de Ciudad Naranco tal. Y bueno, soy bastante, bastante de, de usales. Tienen que repartir un poco, tienen que, vamos... Sí, porque además, según me explicó explicado a mí, la bibliotecaria de, de la de aquí, de la de biblioteca de Ciudad Naranco, eh... ...bueno, pues un día que no sé por qué fue... ...ah, ya me acuerdo lo que pasaba... ...iba yo a buscar un título... ...que viera que, que bueno, que lo tenían ahí... ...y estaba yo vengo a buscar... ...en el sitio que supuestamente tenía que estar... ...y aunque el ordenador me salía disponible... ...no lo encontraba... ...entonces fui a preguntar... Ahí, ...y me dice, me espera... ...y fue para, no sé dónde... ...para una especie de trastienda... y me con él, dice, mira, este te vamos a retirarlo, porque ni vaya ya mucho tiempo que no lo acaba nadie, y para dejar sitio para los nuevos, pero bueno, ya que estás interesado, pues se ve que, oye, pues, digo, ya va, y un clásico, ya era uno de Asimov, no me acuerdo ahora cuál, pero que decía, va, pues este, ya un clásico, hombre, está. Y, y yo por preguntar y digo, ¿cómo retirarlo? Entonces, ¿qué haces, Porque ya cuando estábamos montando esta, el lote cuca, y va, digo, igual de esos que retiren, pues hay de alguno que podemos llevar, Y me eh, no, no, no se pueden, cuando comenté el tema, me, no, no se pueden sacar de aquí, los, los libros que llevan el sello de una biblioteca pública nunca nunca pueden salir de ella. Oye, bueno, entonces, ¿qué hacéis qué con ellos? Porque necesitadme que retiráis para poder meter nuevos. Y me qué malos. Digo, no me digas. Y dice, sí, sí, nosotros y cualquier otra biblioteca pública de España, lo que fae con los libros que retira y qué malos, porque está... Absolutamente prohibidísimo que un libro que tuvo en una biblioteca salga de esa biblioteca, o sea, salga, es decir, que vaya para tu sitio o tal, sale prestado una más. Que yo quedé flipado y no llego una cosa exclusiva. Yo, cuando estudiaba, en el sótano de, de la mi facultad y era el almacén de la Universidad de para todos los ordenadores que se retiraban, ordenadores que estaban en perfecto estado, porque los profesores tienen pijos como yo solos. y cada vez que salía un ordenador mayor gastaban perros públicas por supuesto en comprar ese ordenador mayor y retirar el viejo que el viejo estaba en perfecto estado y te ven allí y acordóme de alguna vez que decís bueno en no una hay posibilidad de por ejemplo eh, cederlos o venderlos incluso baratos a, bueno pues si no pueden salir de la universidad a estudiantes de la universidad y no no no no La única posibilidad es que los pida, y, y una posibilidad que ya es bastante complicada, que los pida un profesor. Eh, Algo que en el laboratorio donde yo trabajé un tiempo, como eh, pues, no bueno, hacía falta ordenadores nuevos, potentes, para pa controlar algunos aparatos, pues usámese viejos. Y había muchas veces que incluso el director de aquel laboratorio decía, no, vale más, comprado... ...que hacer todos los trámites... ...para que nos den uno de los de abajo... ...porque si tenemos prisa... ...igual en que nos den uno de tal... ...pasen seis meses y, y... ...sigue la historia... ...y de esta manera, pues menos más comprarlo... ...y tirar para adelante... ...y sabe Dios, yo conozco esos dos casos... ...el de los libros y el de los ordenadores de la universidad... ...pero no sé yo cuántos habrá... ...similares... ...tiene que ser, vamos... ...meter mío... Sí, bueno, es, un, ...es un poco aberdante, porque es que vamos... ...que bueno, ya lo de quemar libros... ...como que suena feo, ¿no?... <risa> sí, ...porque nos recuerda como cosas... ...así un poco... Pues do, sí, pues sí, ...autoritarias joder. y desagradables, pero... ...y lo que comentas tú de tirar ordenadores... ...reciclar, tirar, usar, tirar... ...bueno... Y ya te, ya te cuenta que ye... ...es bueno. increíble la chatarda, vamos... ...que... ...bueno, yo de hecho vi una vez... ...un documental... ...que no me acuerdo cuál era el país africano en cuestión... ...pero un país africano de la costa occidental... que bueno pues que el, el, la su actividad fundamental quiera ser el basurero tecnológico de, del mundo y bueno y es costes enteros llenos de de basura de basura en este caso pues tecnológica piezas de informática de teléfonos de tal acumulando basura montañas de basura en, en, en la costa en las playas eh, y era por lo visto la sociedad fundamental a cambio de un cano vamos un dinero y tal claro, que es claro. para un dinero que es, me imagino que sería ridículo porque pasaríelos más rentable a los de un empresario de Estados Unidos llevar allí a tirar el tal en un barco que tirarlo en un vertedero autorizado en, en el primer mundo pues supongo que sería extremadamente barato claro allí no había ningún tipo de no se procesaba de ninguna manera la basura sencillamente se tiraba allí y ya está Ay, eh, tremendo, tremendo... ...bueno, ¿qué coño estamos falando, joder?... ...si eso mismo falen con la comida... Eh, la, ...no sé, el mito ese de... ...de que falaban, hay muchos años que no lo siento... ...de que los excedentes de... determinados productos... ...cuando había un excedente, para que no me echara el precio?... ...lo tiraban al mar... ...no sé si era, en ese caso, teoría también... ...conspiratorio y era verdad... ...pero bueno, casos como, por ejemplo... ...que les tiendes... ...una tienda de alimentación, saque comida... y para que no la recojan de la basura la macha que no le la energía por encima eso vamos bueno las grandes superficies tienen empresas contratadas yo vi un documental pues en la tema. tele Joder. tienen empresas contratadas que se llevan los excedentes Madre lo que Dios. lo que no no se vende porque tú sabes que las empresas las generan digamos como las marcas generan productos no ...formatos... ...y si uh -huh. el formato no funciona... ...prueban, esto no funciona, fuera... ...y entonces se, se tira a tolar de mesa... ...no sé si me explico... Sí, ...un sí, yogur sí, claro con sí. sabor fresa, plátano y chocolate... ...o alguna tontada así... ...y entonces se prueba y si, y si funciona, uh -huh. se usa... ...y se sigue para adelante... ...y si no funciona, pues hay que retirar uh -huh. a tolar de mesa... ...y lo que comentas tú de las fechas de caducidad... ...y eso que tiene un golpecín aquí o allá... ...eso que es antiestético... ...y todo lo que está a punto de caducar... Se, se, se recoge y hay empresas especializadas en recoger y destruir eso. Madre lo comentas ella. tú para que no lo coja la gente? ¿Sí, sí? Porque al final no interesa que lo coja la gente, lo que interesa es que la gente lo compre, <risa> y no que lo coja gratis. O sea, si el problema aquí no es un problema de abastecimiento, es un problema de... de... Lo que decíamos antes, que son de gente que ya es capaz incluso de dejar morrer solo sí, por hombre. ganar, ganar, ganar. Claro. ganar. O sea, yo conozco casos que, no sé si será... Eh, incluso por idea alienante generada y tal de tiendines pequeñas de barrio que lo faen, por ejemplo yo había una frutería en, en el barrio de Otero, hay muchos años que viven ahí unos amigos, entonces yo iba casi todos los días por allí, que cuando salía siempre miraba porque siempre tiraban en fruta en perfecto estado y no era yo el único mucha gente que coge fruta, yo salía de, okay, yo iba, coño un melón, voy a llevar a mi que gusta el melón, o hay manzanas, pues voy a cogerles tal Y llegó un momento en el que, sí, seguían tirando la misma cantidad de fruta, pero machacada. Machacada y mezclada con otros tal. Y yo conocí a un rapaz que todos los días iba a la basura de una panadería. Porque, bueno, pues, a mirar lo que había, se ve algo aprovechable. Y, y hubo un día que dijo, hostia, bollos preñados y tal, qué guay. Y cuando fue a rimarse, paco y hielos, estaban eh, impregnados de, de allí Es que eso ya es maldad ¿Que sí, que sí? satánica. Vamos, porque <risa> una cosa que ya me dirás, no, no, bueno, imagínate que alguien, no sé, que, que así lo, de aquella manera que lo, comas y más. Que lo coma, así bueno, vamos, pues es imagínate. que es para. ¿Eh? es terrible pero bueno o es sea, así es un es un mundo y horrible, y horrible horrible pero es, es eso es es el, es el, ese el, es el de la cuestión del hambre en el mundo o sea, el problema no es que falten alimentos es que quien no tenga dinero para comprarlos no come aunque sobren, aunque esté ahí almacenado hasta eso es el... lo grave hombre yo cuento que ahora la gente y es mucho más consciente que nuestro alrededor y un poquín, mucho no pero un poquito más consciente del tema porque claro que en España nadie no pasaba fame ...hasta hay unos años... ...que con quien empezó a pasarla... Y, ...y ahora supongo que esas cosas... ...por lo menos en la gran industria... ...seguro que siguen siguen igual... ...pero en la pequeña yo cuido que eso... ...yo que sé... ...cuido que ya en esa panadería... ...ya no le un el al a lo que yo sobra... ...cuido yo... ¿eh? <risa> ...no sé yo si... ...bueno sí, sé que es verdad... ...porque eso de, de que ya muchas cafeterías... ...que saquen los pinchos que no vendieron... Los saquen por la noche y los dejen allí para pa quien quiera que los coye y tal. Eso eso sí pasa de verdad, está pasando. Algo es algo. <risa> oye, bueno, algo. Y, lo, y los que no los tiran, así de claro. Los bueno, tiran y. Hombre, seguramente que la mayoría siguen tirándolos sin más. Pero bueno, por lo menos que ya hay alguno que. Oye, que. que piensa que, que no tiene necesidad. Porque, a ver, suppose que la lógica allí. Eh, eh, Yo, esto no de hecho que lo coga a nadie de la basura, porque si de hecho que lo cogan de la basura, no me lo van a comprar a mí. Voy a perder perres. Yo personalmente pienso que el que lo coga de la basura no va a comprarlo igual. Sí, <risa> pero la lógica esta no funciona, porque es otra, es otra distinta, ¿entiendes? Es, un, es una lógica muy mercantilista. Es, sí. es lo que hace las grandes superficies, es lo que hace. Es decir, eh, en fin, ahí, ahí, por ejemplo, en Hipercore, eh, tiran cosas. Uh -huh. internamente, ¿no? ...una sí. golladura de un televisor a la basura... ...y claro, una vez se le ocurrió preguntar a un trabajador... ...pero esto... ...está prohibidísimo, vamos... ...a un trabajador le pillan cogiendo... ...esto, o sea, una, un tornillo... ...de uh -huh. la tele y, le, y le, se lo echan a la puta calle... ...prefieren tirar las cosas... ...antes que las que las use la gente... ...ahí tienes el, el caso... ...tienen un contenedor abajo... ...es que yo trabajé hace muchos años ahí... ...una especie de contenedor estos gigantes... ...y ahí uh -huh. van tirando... Van tirando los, los productos que, lo que dices tú, una, una tele en perfecto estado, pero que tiene una ralladura aquí, allá, y, allá. y no se lo puede llevar nadie, ¿no? Ni a precios de bajado, ni a ver si me vendes esto de esta manera, ¿no? O sea, es el protocolo ese, que es como esto, esto y esto, sí, y se no, acabó. Que no más anteo que... Y, el, lo que dices el, tú, ese. la universidad, el ordenador, al, al tomar por el saco, compramos otro y esto que no lo aprovecha nadie. Ja. ...que también es egoísmo... ...y es una forma de, de, de que esto es mío... ...y hago lo que me da la gana con ello... ...y no y que nadie lo, lo aproveche... o ...es que no sé, es una cosa descabellada... ...pero bueno... ...es una cosa que no tiene sentido ninguno que, ...que la ves... ...intentas verla desde fuera... ...ponerte un poco... ...coge y ir un poco de distancia... ¿eh? Verla con perspectiva... ...y dices tú, pero esto que es? ...no tiene sentido ningún... ¿y eh? ...no tiene, pero... tuviste la película Waterworld... Well, sí, la del mundo sí, sí, han sí, negado sí, sí. ese, que sí. un trozo de papel era, vamos, era como encontrar el vellocino de oro, ¿no? Sí. Pues llegará el día que no habrá papel no, ni para limpiarse el culo, ni para escribir, ni para nada. Y entonces, bueno, habrá que volver otra vez a empezar, pero yo, mira, yo soy, soy pesimista. Yo he defendido siempre que la distopía va a llegar, va a llegar porque Google. es así. Mira, Yo, yo hace poco me, me enteré, guarda. no sé si sabes, Google, que es un buscador uh -huh. de internet, sí. me enteré que resulta que guarda los cordeos electrónicos. ...que tú vas bordando... ...que piensas que desaparecen del mapa... Uh -huh. ...los guarda de, de manera indefinida... ...y tu historial de, de navegación también... Uh -huh. ...para qué narices quiere eso... ...bueno pues algo... Al, ...algún tipo de utilidad... Hombre, ...va a hacer con ello... Que es, que, ...eso es un ejemplo de que... ...vamos derechitos hacia la distopía... ...es decir, el día de mañana... Pues tú te presentas a un cargo público, haces cualquier cosa y te saca el Google, no, mira, tú estabas navegando en páginas <risa> porno, tú mandaste este cordeo a este, claro, ahora es cuando se entiende estas cosas, ¿no? De cómo, oh, ¿dónde salen esos cordeos? ¿Dónde sale toda esta información privilegiada? Claro, dice, no, es bueno porque pillan a los defraudadores sí, sí, y pillan a y los y a chorizos. Todo, y a todos los demás. Y al que no lo es, y al que, y al que, y al que es decente y pretende hacer algo y le van a... El día, tomes, el día que cambien los Tomas, el de que cambien Les Jays, que son bueno, pues son caprichosos y lo que oye una cosa más normal del mundo pues compartes un delito terrible ¿eh? Así, Pero ya, ya sí, pero vamos, lo que quería que comentarte sí, sí, sí, es que sí. esto se va a acabar, no, se va a acabar porque esto, ya lo dijo Stephen Hawking nos quedan mil <risa> años, ¿no? Sí. O colonizamos, colonizamos <risa> perdón, Marte o no sé si viste la película de sí, sí. El Marciano, la de Llegué la, no, la novela. La caso, tengo pendiente, quiero leerla ah, también. Yo soy, novela, muy novela cine, sí. soy muy de novelas de cine. Soy muy de novelas cine. Veo la peli y luego leo el libro. Yo soy... está, está ahí al revés. Eh, primero la novela y después la película. ¿Y tú leíste la novela primero. Sí, sí, pero claro. Es que decepciona mucho luego ver la peli. Yo procu eh, La verdad que cuando llevo las novelas, primero procuro no ver la peli después porque siempre digo ¡Ah, vaya mierda! Aunque sea una peli <risa> cojonuda. Pero claro, obviamente nunca... Nunca es que va va no, no claro, se corresponden claro, claro, pero son tal. dos artes diferentes tienes que sí, verlo un poco sé, ahí independiente pero bueno, cuesta ¿eh? pero bueno, yo la novela, recomiendo toda la, vamos, oh, encomiablemente pero porque es técnica, una no sé por qué me da que va a ser muy técnica, muy... pero muy divertida, el, el escritor Andy Weir consiguió una cosa que, que ya es difícil, que ya que la... a ver, yo ni siquiera la califico de ciencia ficción porque todo lo que dice no son cosas irrealizables son sencillamente cosas que todavía no se hicieron si hoy no hay bases en Marte y sencillamente porque no hay perres para pa hacerlo, pero no porque no haya tecnología como para hacerlo entonces digamos que todo lo que él eh, describe ahí que ye, bueno, pues como bien dice, es muy técnico eh, el protagonista es botánico y te explica por qué ¿no? plantea las cosas así y ¿no? tal, por supuesto toda la tecnología que utiliza todo perfectamente explicado, pero a la vez O sea, yo un, un libro tan cargado de, de humor y, y tan ameno, tan. con acción muy rápida. Un, este muy bien en ello, explícatelo muy bien. de una manera que no te resulta pesado a mí me gustaba mucho ya te debo. es que a mí me da miedo porque a veces cuando leo ciencia ficción que es así muy técnica y tal como que esas como que me pierdo no como que ya estoy en otra sí, parte, ya sí, sí, que sí. yo me, me saca de la de la narrativa conozco esa sensación ya. pero bueno este me encanta porque no se da no se da eso y la película la viste no la película no la he ah, visto bueno, la película bien. tengo la descargada eh, en el ordenador pero de esto que tengo cierto reparo a <risa> por si acaso a ver yo te digo una sensación así una impresión, es que parece un documental de National Geographic, de estos que dramatizan uh -huh. sí. no sé cómo explicar, sí, sí, de estos sí, que sí, parece sí. que estás viendo sí. una película pero no es una película uh -huh. tiene esa pequeña sensación a ver Ridley Scott es un director muy bueno, uh -huh. lo he reivindicado claro, él siempre de depende de un buen guión es un tío que en el aspecto audiovisual es un genio pero ...él necesita una buena historia detrás... ...el actor Matt Damon a mí me gusta... ...además es un tío que me cae bien... Tío, ...un cierto compromiso y tal... ...un tío guay... ...está bien... ...pero es peligroso... ...porque las películas... Eh, ...a ver... ...ese tipo de películas... ...a ver... ...son complicadas... <risa> sí. ...un personaje... ...casi toda la película... ...el mismo personaje... Puedes entrar o puedes no entrar en, la, en, la, cabo, en la historia, ¿no? Es, es, es lo que hemos comentado muchas veces, como aquel en el ataúd, como eh. el náufragos de Gisco, como la cabina, es decir, son historias que, bueno, eh, si, si realmente, no digo, si te metes, te metes, si no consigues meterte, entonces te... te Bueno, igual, igual es una novedad lo que estoy diciendo, ¿no? Pero quiero decir que, que, es, que es complicado porque es una no, película que no es convencional. Más que nada, no es muy, muy difícil narrarlo. Sí, porque están conseguir... narrando con, con los hechos. Claro. O sea, están narrando con, con lo que está pasando. Pues es decir, no hay no interacción. Tiene no hay opción. Claro, no, no hay interacción. O sea, el tipo está ahí y a ver qué pasa, a ver qué hago yo ahora. No te gracias. hasta cierto punto tengo ganas de vela porque digo, ¿cómo se puedo llevar al cine? Porque el libro. Eh, quitando, bueno, pues alguna parte que son conversaciones entre miembros de la NASA y tal. Eh, la mayor parte del libro y eh, los diarios de, de, del, del astronauta, eh, que ya eh, sencillamente las esos reflexiones y los pensamientos, eso le eh, he escrito, está eh, muy guay, de una manera muy claro. guapa de construir una novela. Pero cómo coño se lleva eso a, a imagen Eh, claro. tengo yo ganas te gana. cuenta que a ver el cine como es otro lenguaje y los norteamericanos son muy de como digo yo hacen adaptaciones muy libres bueno sí. tan libres a veces que, que que se hace falta cambiar el principio el nudo y el desenlace se cambia sí. o sea no hay problema luego no decimos problema, que es, sí sí vamos eh, como no es como los europeos Aquello de que vamos a adaptar a que entonces si lo hacen mal como que los masacran no pero ahí no ahí es distinto entonces no pasa nada. tampoco a ver Ya, bueno, a ver si fueron fieles o no fueron fieles. Pero es que igual, o sea, es que hay cosas que no se pueden hacer en cine, que son muy difíciles, mm. entonces hay que adaptarla de otra manera. Es como Drácula. Drácula, ya sabes cómo es la novela, entonces, ¿cómo, mm. pa, ¿cómo trasladas eso al cine? Bueno, pues cada uno lo ha hecho a su, a su manera. Ah. En mi opinión, Coppola lo hizo muy bien. Llamóme la atención porque ya de las pocas veces que considero que una novela adaptada al cine, y bastante, relativamente fiel al... ¿Sabes qué original. pasa? Que a mí esa película me huele un poco a impostado, porque es como cuando pretendes hacer... Él pretendió hacer algo como lo de la Hammer. La Hammer fue una productora que se dedicó fundamentalmente al género fantástico. Entonces uh -huh. tenía una estética, una fotografía y era fruto de una época. Y él quiso hacerlo así, porque él dijo que utilizó efectos visuales mecánicos, las nieblas, todo eso. Él no quiso tirar de, de digital, que uh -huh. ya empezaba a... bueno y, y, y de otro y de la tecnología que tenía a su disposición en aquel momento y a mí la sensación de que esa película es un poco impostado es como el drag a mí para mí el mejor Drácula de la historia es el Drácula que hizo la Hammer con Peter Cushing y, y Christopher Lee luego rodaron el Christopher Lee no sé, sería 14, 15 veces Drácula sí. secuelas <risas> historias que repetían con Peter Cushing haciendo de Van Helsing una y otra vez pero el original es una absoluta obra maestra y entonces yo creo que El, ese es el problema de esa película Esa sensación de impostado Que a mí no me, no me pega Es como que como que él quiso hacerla como de antes Pero que ya estábamos ahora Bueno, ahora era el año 92 o no sé O 93, no sé de qué año es esa película Más o menos Esa es mi sensación uh -huh. Es, pos y, perdona, ah, es vale. posible que, que Claro, que tú te fijes más en la novela Y me digas, bueno, pues claro, es ya. la más fiel <risa> Puede ser, no lo sé Claro, es evidente tal, que el Drácula, por ejemplo, de Top Bronin, como atmósfera es irrepetible, pero que tiene muy poco que ver con la novela, ¿no? Coge un poco de aquí y un poco de allá, lo mezcla, hace un cóctel, pero como atmósfera es casi irrepetible esa película. Claro, y tal. Y que, a ver, comentámoslo yo al principio. Decía yo, claro, el cine, eh, falando del Top Programa y del de Mancine y tal, digo, claro, el cine es un, un lenguaje técnico que... puedes ser capaz de descifrarlo eh, o no claro, yo soy de los que no sabe muy bien descifrar el cine yo no veo el jingwashi del cine, veo la historia que me están contando y digamos que el jingwashi ese me va entrando pero sé que yo me pescance. yo sé si una peli buena una mala. bueno, más más que eso, sé si me gusta o no me gusta pero bueno, eh, no sé exactamente decir por qué, no llego como otros que salen yo igual salgo del cine ah, ¿qué te pareció? Y yo digo igual, me gustó, me Wow, pero viste qué planos, qué iluminación, que no sé qué, qué! Digo, no, yo no vi nada de eso. No vi nada de eso porque no me ficho y... No, yo, yo tampoco soy de, de esos, ¿no? De hecho, tú mismo lo acabas de decir. Tú sales del cine y sabes si te ha gustado o no sí. te ha gustado. Igual que puedes decir, ha sido pesada, no ha sido pesada. Tiene un bache hacia la mitad, me parece que es un poco larga. Me parece que le falta algo. Uh -huh. Me parece que se resuelve mal el final. Eso lo sabe... es lo que dice Garci, nadie sabe ni no sabe de cine. Ya. Todos somos también, espectadores también es verdad, y todos somos, es verdad. todos somos críticos. También es verdad. Entonces, bueno yo no sé, yo, yo es mi impresión, no es que yo a ver, esto que te comento del Drácula de uh -huh. Coppola, a ver, hay mucha, mucha leyenda detrás de Coppola. A mí es un director que son tres o cuatro películas. <risa> ya sé que es un anatema decir eso, porque vamos, claro. lo tienen súper encumbrado. Son los dos primeros padrinos. Coño, pero si son tres o cuatro películas nada no más, pero si, en esos tres o cuatro, aunque haya hecho después 20 podrios, pero coño, esos tres o cuatro son. Bueno, que conste que yo de él, creo que nada no más así tal, la de Drácula, por supuesto. Eh, Apocalipsis Now es eh, suya, ¿no? Eh, sí, es de él, sí. Apocalipsis Now gustó mucho, aunque reconozco que lleva una pesadez. <risa> si tengo que verla, tengo que verla. Un día que diga yo, venga, hoy tengo el ánimo para verla, Drácula yo creo que podría verla en cualquier momento. Apocalipsis Now tengo que verla. ¿Por lo, que lo tener, larga que diría. es? es decir? ¿O? Eh, por lo larga y por lo... en algún momento, ¿Qué, yo qué sé. A película, oh, sí? Estos que tal, el rapaz ahí... ...no sé, como un ambiente muy cargante... ...de mucho calor, tal solo... ...pensando cosas... Es una película muy sobrevalorada y que se... Ah. Y, ...y va a la redundancia, se valora más... ...por lo que hubo alrededor del rodaje... Uh -huh. ...de hecho se rodó una película... ...la mujer de él, un uh -huh. como se hizo... ...que iba por título En el corazón de las tinieblas o algo así... <risa> y, ...y cuenta la historia porque claro... ...es que tuvo un infarto el Martin Sheen... ...otro el, el, oh, el propio Coppola... De, ...de la tensión del rodaje... <risa> ...un huracán les destruyó el, el, el, el montaje, el, el, el decorado... Se pro, ...un rodaje que iba a ser como de seis meses... ...se prolongó dos años, no sé... ...igual estoy exagerando... Uh -huh. ...costó un dineral... ...o sea, fue, un, fue un, un, un, una arduina económica... Para, ...para la productora de Coppola... ...entonces es como que hay mucha leyenda... ...alrededor de la película... No sé, me da miedo Yo creo que es una película tremendamente sobrevalorada. A mí como cosas que me gustan. Me gusta al principio, un poco. Cuando está el tío en aquella habitación, medio enloquecido. Me gusta al final con, cuando aparece malombrando. Luego hay otras cosas que... lo que dices tú, muy tediosa, muy... Sí, sí, hay partes que son realmente... Uf, pero bueno, que consta que yo también, si tengo el día para ello, gustame gusta ese tipo de... Por ejemplo, yo que sé, hay una película que mucha gente tiene... Le tiene manía y tal, y que para mí es una maravilla, le tiene manía precisamente por esa lentitud y ese cargante que ye, Que ya está de, de. Ay, mierda, ¿cómo se llamaba? Hasta que le llegó su hora, una del oeste. Que ¿De este, Sergio no, Leone? No sé, tío. Ye, Hombre, ¿Cómo se llama el. Charles Bronson? Que Charles, Charles Bronson, Jason Roberts, Claudia Cardinale, Gerdy Fonda, que es el malo. Me encanta. Ese forma parte, bueno, ya no es la Uf. trilogía del dólar de Sergio Leone, es la. Es la, la que cierra, digamos, su ciclo de películas de, de Spaghetti Western. Uh -huh. A mí me no, es una Dios. joya, es una obra maestra. Ya, pero yo la típica que mucha gente ve y le ¡Joder, oh, media hora ahí, mirando en silencio, en el desierto, el duelo ese! Y digo, ¡Joder, pues es lo guapo, tío! No sé, sea, a mí... Pero también pasa lo mismo. Tengo que verla un día que te haga ello. Un bal para pa entretenerse un día así, según yo ah, voy a ver algo antes de venir para la cama. No, no hombre, un porque un son te largas te además, son muy sí, largas. Además, yo siempre digo que hay películas que, que también son las buenas, que son esas que te sientas y como que te metes, ¿no? Y aquel, la película te abraza, te abraza por completo y no puedes dejar de verla y, y estás metido totalmente y luego como que te deja pozo ¿no? Y dices tú, acabo de ver una buena película. Uh -huh. Otra cosa es lo que dices tú, entretenerte con una película... ágil, divertida, entretenida, pero que bueno, que es como de consumo, ¿no? Es como el bocadillo que te comes cuando tienes famitas por ahí, que aquello pues te sabe a gloria en el momento porque tienes hambre, pero pero aquello es una mierda de comida, y, y además que no, luego no, no, no puedes decir vaya bocadillo que me he comido, no, te lo comiste porque tenías hambre, punto, era pura supervivencia. Entonces, esas películas también funcionan y también están bien, y luego están esas rarezas, ¿no?, que yo llamo yo, que yo... tenía así mi lenguaje particular que decía las películas de sabor que son esas películas que solo te gustan a ti por un por una razón particular porque no sé por qué porque dices tú tiene un sabor un sabor no sé a qué puedes puedes puedes eh, puedes saber por qué pero quiero decir que, que es como muy particular como muy subjetivo ¿me entiendes lo que te quiero sí, decir? Sí, sí, sí, sí. esta película me gusta porque tiene una ambientación y tiene un sabor a no sé qué o.. No sé si me explico. Sí, sí, sí. sí Objetivamente, sí. a lo mejor, pues... Bueno, pasaba a mí no. con tales de Carpenter, por ejemplo. Bueno, con tales no, pero con muchos de Carpenter. Que digo, oye, esta pelilla una mierda. Pero de un bueno, a no, me encanta. a ver, John Carpenter está bastante reconocido, ¿eh? Fantasmas de Marte, No, la no me mega, u... me, me, me gusta que la leo. ¿no? Sí. Préstame por la vida. Ver, Para mí, mí no me parece un pastiche ¿eh? ahí, una cosa como que cogió tres o cuatro películas bueno, de él y las metió todas. Pues Posiblemente, pero ya que yo soy fan de Carpenter, tío, vi esa película. Esa mira también, y es verdad, joder, esa mira también con un bono de. No, yo en 3, y en 4. En, en, <ríe> sí, sí, en, en los Brooklyn, y mira, prestóme. A mí prestóme los, los fantasmas. Eso de que. ...de que los marcianos... ...se convirtiesen en heavies... ...y empezasen a matar gente... ...pues allí como lo expliqué... ...el día siguiente en clases... ...ah, pero ya una peli... ...que había unos que se convertían en heavies... ...y empezaban a matar gente... ...claro... <risa> ...que aquella no se iba en los zombies... nada más todavía... ...oye, es, es mucho me gustó... ...mira tú que, que ya ves... ...que mala como que sé yo... ...porque no tiene... ...no sabe sé, que tiene... No ...es la etapa de cadencia de carpenter ...de hecho es la... ...la penúltima... ...yo creo que después ya... ...rueda esta última que rodó en 2010... ¿La de Plisken, la de Rescate en Los Ángeles? No, no, no. La de Fantasmas de Marte es el 2001. Eso uh -huh. es lo último que hace. Y luego Ordueda, en 2010, una que va por título de Cerdada, uh -huh. que uh -huh. cuenta uh -huh. la historia uh -huh. de una chica que la mete en un psiquiatra y tal. Bueno, es una historia que está bien porque... porque una vuelta de tuerca... ...el argumento... ...no te lo voy a contar... Vale, ...por si te apetece falta, verla... Eso, seguro que la, pues ...a ver vale. la película está bien... ...pero como que no identificas... ...a John Carpenter... ...ya es una película... ...absolutamente de encargo... ...que no. ya la rodó... ...yo creo que de aquella manera... ...a, a ver si, si alguien se fija a mí... Me, ...y me ofrecen otro proyecto... ...pero no hay manera... ...carpenter ya... ...no es porque él no quiera... ¿eh? ...un cineasta quiere rodar siempre... ¿eh? Ya, ya, los, ...los directores de cine... ...bueno yo por lo que he leído... ...por lo que sé... Son gente que, que quiere seguir O sea, seguir, mm -hmm. no sé, que es como Se vuelve adictivo también, será una claro, necesidad seguro. creada No <risa> sé lo que será Pero, <risa> no, pero, no. pero mientras que no. físicamente <risa> se lo permitan O sea, físicamente se lo, se lo puedan Permitir ellos, y económicamente Alguien les financie una película, ellos seguirían rodando mm -hmm. Oye, pues tengo yo que buscar esa nueva... Esa, bueno, no, ya no ya nueva, o sea, de Carpenter... Sí, debe ser como del siquiera... 10 o del 11. Ah. Está bien, la película está bien, lo que pasa es que no identificas a Carpenter. Ya, ya, ya. Ya no tiene su música, notas sí. que es un guión ajeno, que es una historia ajena, pero está bien, está bien la película. Bueno, pues yo voy a, a buscarla igualmente. Oye, pues cánzame, mira, en esta conversación contigo está saliendo... un ciento de películas que debería haber puesto en mi lista. Yeah. Aquello que te contaba de que es que reducirlo a diez y es prácticamente imposible. El Fantasma de Marte, en las 10 de tu vida? Ah, Fantasmas de Marte no sé, pero Náufragos, que falamos de ella, ahora sí... Eh, el Drácula de Coppola, yo creo que también, joder, hasta cierto punto. Yo te recomiendo que veas la del, el de la Hammer, es de Terrence Fisher. Terrence Fisher o sea, fue. por la tele, hay bueno, muchos la viste años. En... Sí, seguro. es que yo era una que que sí. película que se veía en la televisión. Sí, pero que ya era un caso de esos que posiblemente sería una película maravillosa, pero que como yo tenía la novela en la cabeza. Tiene que... una ambientación preciosa y Bueno, a mí me gusta, me gusta el, Me gusta ah. también el de, la de Top Broning Revisitaré, revisitaré <risa> Sí, hay que revisitar las cosas Porque es lo que digo yo, a veces cuando vuelves a ver las películas sí. a, ver, a veces para Y fachar pestes de ellas Faltó pero, también, por cierto Una que vi, que estuve viendo anoche Precisamente, El Puente eh, ¿La bélica esa? No, no, la de la, de, ah, la, la alemana la, No, la de Fred Holanda Ah, no o sea, es que hay tantas director, con el puente. Ya, bueno. Sí, la de sí, sí, la de, la? Bar de Bardem, Juan Bardem, Antonio Bardem. Efectivamente, sí. que lleva una pasada eh, por muchas cosas. A mí la peli sí gusta, al principio, según empiezas a verla, la primera vez que la vi, digo, lleva españolada de este, de. Y no, no, luego digo yo, coño, pues va cogiendo tal. Y luego además el, el reflexo de un momento histórico en el que se hizo, hostia, de la cantidad de cosas que salen ahí, que pocos años después ya pasaron a ser tabú. De bueno, es el barden comunista, es el barden militante, eh, ¿no? Él está ahí metiendo cuña. Totalmente. Sí, sí, sí, sí. Sí, y sí. Bueno. Por supuesto, vi también, hay poco, hay dos días. Estoy revisando ahora clásicos, bueno, clásicos, clásicos de, de mi vida. La de Joque Noche, que al final sí que la comentaste, me dejaste ponerla ahí como plus. Esa, la compañera no, mía la ve una o dos veces al año. Es, no encanta me encanta esa no película. Es me extraña porque hay una cosa de película. Sí, es muy original, sí, es <risa> sí, sí. una película preciosa. A mí encanta, me encanta, me encanta. De hecho, hay una de las fantasías que tuve ya yo toda mi vida, que... De que un día me pasase eso, una noche, unos pocos horas, un montón de cosas diferentes. A mí a me tiene pasado algo parecido, sí. no exactamente, pero alguna vez sí. En mi época de noctábulo y tal, pues sí que tuve alguna cosilla. Pero... Hombre, tanto como lo, lo que sale en la película, pues no, no, porque yo era putada muy gorda y tengo yo ganas de pasar sí. por ella. Pero bueno, porque ah, pues la triste, pero el tío ese tuvo que pasar el escanute si existiera de verdad. Pero va, una noche así de pasar muchas cosas diferentes, así que... Sí que, sí que prestaría. ¿eh? Pero bueno. Bueno, habrá que ir terminando. Cuerda, por haber cuerda, habría que cuerda para hasta el amanecer. ¿eh? Sí, podríamos hablar de que tú quieras. necesidades creadas, me inventadas, reales. De cine, decir... lo, que, lo que tenga falta. Pasa que, bueno, como como mañana hay que madrugar, ¿eh? pues me parece a mí que no me va a quedar más, más remedio que... Más remedio que despedirse. ¿eh? ¿Tuviste muchos oyentes en directo o no sabes? Pues la verdad es que no lo sé, porque por chat. Por no se menos, puede saber ahora, no hay manera de. Creo que no, puedes ver la gente que está enchufada el chat. Que bueno, el chat encima como si. Non... Pero el chat eh, te, te. no te. Creo que no llega la gente que está. En ah, la puedes página. escuchar sin estar en el chat. Efectivamente, Ajá. creo, ¿eh? Es paredme. que pensé que aparecías automáticamente, que era entrar en la página y pues no y te aseguro. Creo, que no. De hecho, eh, si pasas un tiempo en, sin poner nada en el chat, pasa lo que me pasa a mí ahora, que me echa. Y hay que eh, chufarse otra vez. Pero bueno, yo me he hecho fue otra vez, la verdad, porque no, <ríe> no tuve participación. Últimamente el chat está de capa caída en un bien ahí, Pero bueno. No, últimamente yo creo que lo que mejor está funcionando va a ser las descargas, para mí, para yeah. mi idea que, yo, lo que lo que por donde ahora la gente siente este programa, que yo sigo pensando, digáis lo que digáis, que no lo entiendo el porqué, pero bueno, oye, yo no, soy, no soy quien para pa meterme los gustos en aire, yo si fuera, no lo escuchaba. porque digo yo peñazo escuchar a un paisano ahí hablar de esas cosas bueno hoy pero hoy bueno. es posible que te que te perjudique un poco ¿no? yo, yo soy bastante gafe sí. para eso pero bueno yo participé una vez en me invitó una vez el compañero del Hidraulis sí. hacia el otoño de 2013 y fue el programa que menos escuchas tú así que <risa> bueno pues, yo pues, nada, lo ya, siento yo ya te contaré ya te contaré pero bueno yo estoy convencido que no ¿eh? estoy convencido que no pero bueno, bueno. Bueno, rapacinos, pues nada, lo dicho, eh, es que vamos a, a poner la canción de cierre, no porque tengamos ganas de marchar, eh, porque la verdad que, que ganan ninguna, pero bueno, teniendo en cuenta que llevan, que pone ahí dos horas y veinte de grabación, madre de Dios, bueno, pues igual y una, una grabación de, de, de mucho tiempo, muy larga, ¿eh? y un programa largo ¿ves? este tiene un caso eh, como el de las películas largas esto es que da, cuesta trabajo ¿qué coño va a sentir los de y pico? bueno pues habrá, habrá que hacer montaje el pues montaje es... del director quitas 20 minutos o 30 <risa> <risa> Y luego así puedo sacar la, la versión extendida. Esa la sacas en el DVD después, pero la, la que vas a estrenar es así de hora tres cuartos, que es lo que. Oye, ¿no? pues, pues mira, sí. sí la Tú editas la parte ¿eh? que estoy yo, vas quitando la parte que estoy yo y queda un programa cojonudo. No, pero mira. ¿Ves ves lo que yo siempre digo? Eso de que cuando fego programas de los habituales, de Evento y 20, tal. Siempre digo yo eso de qué pena que no venga nadie, aunque sea por el chat, porque entonces a largo me préstame a mí, estoy estoy hablando con la gente, aunque sea así a través del tal y va, la cosa larga, sí, si no, claro que meses sin cosas que decir, vosotros ¿qué pensáis? Hombre, a ver, la interacción a mí pasa también, Hombre. cuando viene gente y tal, es que bueno surgen cosas Hombre, claro, y te da te pie a da... alguien, tienes tiempo de pensar lo que vas a decir, <risa> mientras el otro habla hablas tú y tal, y bueno, es que eso eso es la magia de la radio, ¿no? Ahí estamos, ahí estamos Pues bueno, anda, nada, nada despídete aquí bueno. de, de la audiencia si ya que la tenemos, que no sé si bueno, o si la tuvimos en algún momento, no sé yo, si seguirán ahí Un se, se habrán ido por aburrimiento no, pero no, por aburrimiento no, todo lo contrario, pero alguno que esté robando y llores al sueño porque diga ay, ay, quiero ver lo que dicen estos dos que se sí, joder, ¿no? no son positivos bueno, eh. para mí ha sido, repito, un honor eh, <risa> Un sueño cumplido, bueno, y en bueno. fin, bueno, ahora ya te digo, ya puedo morir tranquilo, bueno, anda. que ya, ya estuve en Anedonia. Vale, y algún día fadremos el especial Matrix ese y estaré yo pasando de cine. Sí, yo tendría que venir con alguien que me apoyase un poco, porque me da a mí que, como que... Yo tendría que verla otra vez, vela muchas veces, pero claro, es mucho tiempo, ¿eh? que no la veo. Y bueno, vaya... yo creo con que la... sin verla, <risa> Cardete te... <risa> Bah, y, sobra. No te dejo yo que no, viendo lo que suele pasar aquí, que vamos a hablar de una cosa que no tengo ni puña 3D, todavía no le pico. Por eso puedes, <risa> podemos hablar de, empezar de matriz y podemos acabar en. <risa> bueno, anda, oye, pues, pues fadrase, fadrase. <risa> <Que> cualquier cosa. <risa> bueno, chavales, venga, oye, mil gracias a, a toda la gente que estuvo sintiendo esto en, en directo, en el 107.3 y en radiocuca.org. y eh, mil gracias a toda la gente que lo sienta han ferio y a toda la gente que lo descarga del archive, mil gracias a mi amigo cabezón que pasó del chat hay mucho tiempo a, a, a estar aquí en persona, como tiene que ser como tenéis que hacer todos los que de alguna vez fuisteis chateros, pues es por aquí y, y sobre todo de la que estáis viniendo, por aquí que está muy oscuro este barrio, que en un buscoyan ya sabéis, vale venga, hasta la semana que viene para que ahora sepas que esto es un cabello pura y simple tomadura de pelo porque ahora el pasado por arte Tiene vida propia y va cambiando Según convenga tener biografías En la enciclopedia Limpiando total Para que no fueran los hechos Que nunca es bueno que la gente sepa Porque reyes y presidentes Son y serán por siempre Grandes figuras sin cuestionar De quienes hay que doblar el espinazo Dar taconazo Besar su mano Honrar su sable y que Dios les salve Por eso nunca conviene olvidarse de nadie Ni hacerme memoria e intentar averiguar la verdadera historia. Cuanto más arriba y más atrás, mira y verás cómo te sorprende el poco disimulo con que todo el mundo cambia de chaqueta, combata, cabardina, pero nunca de gallumbo Y todos a una pisándote la cheta. Arranpla, trinca. Que siga el paso doble, la cuerda flamenco. grita con ellos, viva las caenas. Rompe ya tu silencio. Dale lo que te dio primero. Une a la disidencia. Piensa y que no te cojan. Que no te cojan. Que no te cojan. Que no te cojan. pero sabes que aquí a la vida dasco verla estás padeciendo una náusea constante de siempre los mismos brotes, sin girar, sin parar, encima de un pedrusco que ha dado ya, demasiadas vueltas, demasiadas veces, en el mismo sitio, sobre el mismo eje y ya, lo has comprobado a cada tropiezo le sigue un palo nada, sirve para nada, el príncipe nunca se convierte en rana, y una y otra vez en marcha la misma manivela que mueve el engranaje. Y en estaciones de, de lunes, lunes a viernes. viernes, domingos y festivos. El tiempo que te queda para verles venir A intentar discernir entre tanta morralla. Ya, ya les vale. De Los chinos y oficiales, punto final y mucho cuidadito Con hacer recordar quién fuera el delfín del anciano general Aunque ya da igual, porque hoy los supuestos contestatarios Piden también de las arcas del Estado Rampa ya tu silencio, dale duro que te dio primero un a la disidencia, piensa y que no te cojan Que no te cojan Que no te cojan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 Asco Pero esto es lo que hay Y eso es lo que pasa Si no quieres caldo Toma siete tazas Todos a una Pisándote la chepa Rampla, Trinca Malversa Que siga el paso doble Y la cuerga flamenca Que grita con ellos ¡Viva las caenas! Rompe ya Tu silencio Dale duro que te dio primero Únete a la disidencia Piensa Y que no te cojan Que no, que no Que no te cojan no Que no te toca que no que no que no que no que no que no que no que no que no que no